Muy buenos días, pues ya son las 7 de la mañana. Bienvenidos a la Glorieta. La temperatura según la estación meteorológica de Taleels en este momento es de 14 grados con 7 décimas. La Glorieta con Rosmar Alonso y Antonio Bazán. Es martes 10 de mayo y hoy el día amanece con cielos despejados... ...y con una previsión de alcanzar una máxima de 24 grados. Con el buen tiempo llegan también buenas noticias. En Patrimonio ayer nos sorprendimos primero por el destacado hallazgo arqueológico... ...en la calle San Isidro, de un suelo empedrado con figuras geométricas y vegetales. Y luego la sorpresa saltó cuando el líder popular... ...que ya está en pre-campaña, presentó su proyecto electoral... ...que contempla la rehabilitación del viejo mercado central... ...y en lo que se refiere al equipo de gobierno, ayer... ...tras la reunión mantenida con la consellera de Innovación... ...se anunció que anticiparán la puesta en marcha del Factory Learning... ...ese centro formativo que la Generalitat ha prometido a Elche ...como un centro pionero a expensas de la deuda histórica... ...y que podría comenzar su andadura antes de las elecciones del próximo año en un local anexo al antiguo edificio de Correos. En fin, Antonio Bazán, esto no ha hecho nada más que comenzar. Ahora todos los gobiernos, todos los partidos, tienen mucha prisa en presentar sus anuncios o en cumplir sus promesas. Estamos en campaña electoral, cumplir promesas para que les voten después y presentar las suyas, los que no están en el gobierno, para que les voten cuando lleguen. Queda un año todavía, ¿eh? queda ah. un año. Pues todavía les, eh, les queda mucho para convencer a sus votantes. Y esto no es nada, pero nada raro. Ya lo decía Tom Jones. Lo decía Tom Jones. Uy, esta me la bailo yo. <risa> yo también, venga. <risa> Además, Antonio, este baile de Tom Jones es oh. de derecha a izquierda, ¿eh? Sí. Poco para el centro. Yeah. Ah, bueno. Vamos a centrarnos y vamos con las noticias que vamos a destacar en titulares. Lo hemos dicho al principio, Elche ha recuperado un valioso mosaico con figuras geométricas con más de cinco siglos de historia, parece ser, tras las excavaciones arqueológicas que se han llevado a cabo en un solar privado de la calle San Isidro, en pleno centro histórico. La Edil de Urbanismo señaló que este suelo empedrado con un valor histórico excepcional será trasladado al MAE para su estudio, donde permanecerá hasta que se decida su ubicación final. La Generalitat Valenciana avanza en el diseño y la puesta en servicio de la primera fase de Learning Factory, para que todos lo entendamos, la factoría de aprendizaje que se quiere poner en marcha en el antiguo edificio de Correos. Ayer, la consellera de Innovación Carolina Pascual, tras reunirse en Elche con el equipo de trabajo, anunció que se utilizará un local anexo al de Correos para poner en marcha el centro sin tener que esperar a las obras de derribo y construcción del nuevo edificio, previstas esas obras para dentro de dos años. Y ayer nos visitó una destacada política socialista, Llanos Castellanos, secretaria de Justicia y Función Pública de la Ejecutiva Federal del PSOE. Estuvo en Elche con motivo del Día Europeo en un acto que el partido organizó en el Instituto Severo Ochoa, en el que pidió a los jóvenes que defiendan con uñas y dientes el proyecto europeo que tanto esfuerzo ha costado crear tras una lucha de siglos contra el fanatismo y la crueldad. La plantilla del Elche Club de Fútbol entrena esta tarde para conseguir mañana ante el Atlético de Madrid la permanencia matemática en Primera División. Una nueva oportunidad para los blanquiverdes para celebrar a lo grande con victoria en casa y con la afición. Francisco espera recuperar a Lucas Boyé, Johan Mójica, a Lucas Boyé y a Enzo Rocco. En TeleH, Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Son las 7 de la mañana, 5 minutos. Comenzamos el relato informativo y nos lo cuenta como cada mañana Rosmaría Alonso. Venga, pues vamos, porque hoy se presenta Denso, vamos a hacerlo algo más ágil. El proyecto para crear un centro tecnológico y de aprendizaje en el antiguo edificio de Correos, denominado Learning Factory, comenzará antes de lo previsto, en un local anexo al antiguo edificio de Correos, para no tener que esperar a las obras de derribo y construcción del nuevo edificio. Nos amplía esta información nuestra compañera Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Ross. El antiguo edificio de Correos pasará a ser un centro formativo en tecnologías para empresas y se llamará Learning Factory. Esta mañana en el centro de congresos ha tenido lugar la cuarta reunión del equipo técnico para materializar el proyecto que está dirigido a la formación especializada de empresas, especialmente a operarios y mandos intermedios, aunque también a estudiantes universitarios y de la FP. En la reunión formada por el alcalde, la consiguiera de innovación y el vicepresidente ejecutivo de La ABI, también representantes de institutos tecnológicos, FP y sindicatos, han acordado que en los próximos 18 meses se establezca la hoja de ruta de la formación, tecnología y productos que se fabricarán en su interior. Está previsto que las obras del nuevo inmueble arranquen en el segundo semestre de 2024. La consellera de universidades, Carolina Pascual, ha destacado que el Learning Factory será un referente en innovación que se transformará en formación para el tejido productivo de Elche mientras que el alcalde ha puesto en valor que la ciudad lidere este proyecto pionero de innovación tecnológica en la comunidad valenciana. Y nos trasladamos ahora a la calle San Isidro, al número 26, donde hasta hace unos días se estaban llevando a cabo unas obras que en un solar y que tuvieron que estar, ser paralizadas tras encontrar un pavimento empedrado que podría tener más de cinco siglos de antigüedad. ...ahora se trasladará al MAE para su estudio... Yanire Perona nos cuenta más detalles de este importante hallazgo... ...muy buenos días Yanire. Sí Ros, buenos días, en un solar de la calle San Isidro... ...es donde durante trabajos de excavación arqueológica... ...se ha descubierto un pavimento con decoración geométrica... ...que según nos contaba ayer la edil de urbanismo, Anarabit, ...tiene un valor excepcional... Se trata de un suelo empedrado situado a la entrada del solar y decorado con rosetas que se solapan entre ellas y se pueden observar hasta seis rosetas, solo una completa con decoración triangular similar a la que se conserva hoy en día en el convento de las Clarisas. Y para poder seguir con las obras de una vivienda unifamiliar, el ayuntamiento va a llevar a cabo su extracción Y el traslado inmediato al MAE para poder hacer un estudio más completo y detallado, porque no se conoce muy bien de qué fecha es este hallazgo, aunque creen que entre los siglos XVI y XVIII. Después de que los especialistas hagan ese estudio, se decidirá su ubicación final en el municipio. Escuchamos ahora, si te parece, Ros, a Ana de la edil de urbanismo, que ha dado más detalles se sitúa entre los siglos XVI y XVIII. Posteriormente se realizarán los eh, estudios necesarios para determinar la, pues, la data, las características de, de este pavimento. Insistir, por tanto, en que se trata de un hallazgo de carácter singular eh, y que desde la Concejalía de Urbanismo lo que, el procedimiento que vamos a, a seguir a continuación es su extracción para poder conservarlo, transportarlo y conservarlo y para que se puedan realizar los estudios, continuar realizando los estudios pertinentes para describir y conservar este, este hallazgo singular. La Glorieta, el despertador de Elche, con toda la información local. Y seguimos ahora hablándoles de la visita que tuvimos ayer de Llanos Castellanos... ...la que fue presidenta de Patrimonio Nacional y consejera del Gobierno de Castilla-La Mancha... ...así como directora adjunta de Presidencia del Gobierno de España. Estuvo en Elche con motivo de la celebración del Día de Europa... ...en un acto que el PSOE organizó en el Instituto Severo Ochoa. Llanos aseguró que los jóvenes deben defender con uñas y dientes el proyecto de Europa... ...que tantos siglos ha costado construir... ...luchando contra el fanatismo y la crueldad. Y que son una generación llamada a defender con uñas y con dientes... ...lo que ha costado tantas generaciones... ...y tantos siglos construir... ...porque Europa no se ha hecho de la noche a la mañana... ...son siglos luchando contra la intolerancia... ...contra el fanatismo... ...contra las guerras más cruentas, contra la crueldad... ...esto toca ahora son ellos los llamados y tienen que ser conscientes de que este espacio de prosperidad, de conocimiento, de innovación, de intercambios, el poder viajar con esa tranquilidad, tener amigos en un sitio y en otro, hablar idiomas, tener un espacio abierto, no es algo que se dé por ganado, es algo que tiene que pelearse y tenemos que conquistar todos eh, día a día y la labor de ellos es fundamental. Y en el terreno político descartó que se produzcan elecciones anticipadas por el escándalo Pegasus y sobre la cesión de la Dama de Elche aseguró que mientras estuvo al frente de Patrimonio Nacional apostó por convenios para que las piezas salgan de Madrid de forma itinerante y confía en que a través del diálogo se llegará a un acuerdo para traer la pieza a Elche. Seguro que se llega a un acuerdo, yo creo, es que soy una firme partidaria de los acuerdos y del diálogo, yo creo que al final en estas cosas hay siempre una apuesta por, por llegar eso, a acuerdos para que nadie se sienta perjudicado, porque nosotros tenemos un país donde es lógico que la gente bueno, pues reclame figuras que son muy icónicas, dentro de saber que también bueno, pues hay un Museo Arqueológico Nacional donde la dama pues, tiene un protagonismo, porque es evidente que tiene una relevancia impresionante ¿no? desde el punto de vista cultural. Y en cuanto a los recortes del trasvase Tajo Segura, ya nos eh, culpó al PP de haber puesto fecha de caducidad a esta infraestructura en 2013 con un memorándum que duplicaba las reservas del río para los envíos de agua. ...señaló que el agua es el siguiente desafío de país... ...y tiene que dar con una fórmula para compaginar la riqueza de esta zona... ...con mantener la biodiversidad de los ríos. También ayer el presidente del Consejo, Chimo Puch, ...comparte que se debe buscar ese equilibrio... ...pero reclama al gobierno de Sánchez... ...un análisis técnico y no político... ...para ver qué caudales son los asumibles... ...para proteger el Tajo. Anunció que seguirán presentando alegaciones... ...para defender el trasvase y en este sentido... ...dijo que va a crear una comisión de expertos... ...para redactar los recursos con argumentos de peso. Por supuesto, nosotros defenderemos siempre lo que pensamos que es justo en esos, en esos términos, pero sin intentar generar más guerras del agua, si no se nos da otra opción. Nosotros hemos presentado alegaciones sensatas, razonables en este proceso, pero nosotros defenderemos siempre a la comunidad valenciana y en ese sentido sí que quiero anunciarles que vamos a hacer un grupo de trabajo, expertos, para darle mayor consistencia a la posición en los tribunales y fuera de los tribunales. ...en cualquier ámbito de diálogo... ...porque nosotros estaremos siempre... ...por una solución dialogada". La nueva Ley de Residuos del Ministerio de Transición Ecológica tiene confundidos a los agricultores que exigen que se aclaren cuestiones contradictorias. Y es que la nueva norma deja a la interpretación algunas prácticas esenciales como la quema de restos agrícolas y exigen, por tanto, que se module de la manera más favorable posible. Por eso, ayer, representantes de los sindicatos agrarios eh, como Asaja y Unión de Llaurador se reunieron ...con miembros del equipo de gobierno para exigir al Ministerio... ...un periodo de adaptación antes de poner en práctica la nueva normativa... ...según nos eh, comunicó ayer el Edil de Desarrollo Rural... ...tras esta reunión. Bueno, pues sus inquietudes eh, están claras... ...y es que puedan afectarles económicamente... ...que puedan eh, incidir en la gestión que ellos realizan ahora de los residuos... ...y por ello, bueno, pues lo que, lo que nos transmiten es que es necesario... ...que el Ministerio lo deje claramente, eh, bueno, cómo se deben de gestionar estos residuos... ...y que sean de una manera que no incida negativamente eh, en la economía, en, en los costes que ellos tienen actualmente... ...porque al final eso incide en la viabilidad de las, de las eh, producciones agrícolas y en, la, en el futuro del sector". Y el Partido Popular ha presentado su proyecto electoral para el municipio en el que quieren que la ciudadanía participe aportando sus propias iniciativas. Ese proyecto, según explicó ayer Pablo Ruz, contempla implantar el tranvía y rehabilitar el viejo mercado central con el aparcamiento de la antigua pescadería de la Plaza de las Flores. Nos lo cuenta Marga García. Buenos días. Buenos días, Ros. Proyecto Elche, así es el eslogan y el logo... ...que ha presentado el Partido Popular a falta de un año para las elecciones locales. Aseguran que tienen claro cuál es su propuesta alternativa para gobernar el municipio... ...y no han querido esperar más para comenzar a explicar su programa... ...al que no han querido llamarlo electoral, sino proyecto de ciudad. En ese documento se recogen sus políticas de gestión cultural, turismo y promoción económica. Apuestan por la llegada del tranvía y sobre el mercado central... Han descartado recuperar el contrato para una gestión privada y, por primera vez, el portavoz Pablo Ruz ha hablado de rehabilitar el viejo edificio con el aparcamiento que ya hay bajo la Plaza de las Flores. De la misma forma, Ruz apuesta por una rehabilitación de las clarisas con dinero público y no por una gestión privada del edificio. Estamos, escuchamos a Pablo Ruz apostando por esa rehabilitación del mercado. Ejecutar. ¿Por dónde debemos empezar? Por la rehabilitación del mercado histórico. Rehabilitación tradicional del mercado, que no impide construir una planta más. No dentro de la fachada, ¿eh? o sea por lo que nos dice lo sé. O sea, es que la cubierta hay que desmantelarla porque es de uralita, ¿no? Con lo cual, se pueden perfectamente respetar, como os he dicho, el receptáculo exterior, el, el recipiente exterior y abrir una, una, una planta retranqueada hacia adentro, una planta más. ...muy diáfana, con mucho cristal... ...y arriba una terraza, por supuesto... ...porque queremos que tenga terrazas en el mercado... ...pero rehabilitación. Movilidad ha iniciado ya las obras de accesibilidad... ...de paradas de la, del bus en Joan Perpiña... ...así lo anunció ayer la concejal del área, Esther Díez... ...quien explicó que esta actuación tiene como objetivo... ...asegurar el mejor servicio posible... ...a las personas con movilidad reducida... ...incrementar la información en parada... ...y reducir los tiempos de frecuencia... Hoy empiezan las obras para hacer más accesibles las paradas de bus de perellón Bermiña. Por esta calle circulan las líneas B, G, K1 y K2 y por eso era una prioridad asegurar el acceso a las personas con movilidad reducida, mejorar la información en las paradas y reducir los tiempos de frecuencia del bus. En concreto, en ocho de las paradas de la calle se va a instalar marquesina, plataforma y paneles de información de llegada. Se trata de un salto de calidad en el servicio que se enmarca dentro de la Estrategia Europea Dusi y que nos acerca a los objetivos ELSE 2030, en tanto que fomenta la movilidad sostenible y contribuye a la rebaja de emisiones contaminantes. Y la Concejalía de Participación Ciudadana ha habilitado una sala para que las personas con dificultades tecnológicas realicen cursos sobre asociacionismo y participación. Se van a desarrollar del 4 al 8 de junio y del 11 al 15 de julio en el Centro de Congresos por la mañana. Los cursos están financiados por la Generalitat Valenciana y el objetivo es reducir esa brecha digital y facilitar a las personas mayores con menos recursos tecnológicos su acceso a esta formación. En la página de sucesos les contamos que la policía local ha detenido a dos personas reclamadas por el juzgado cuando trataban de evitar un control de la policía en el puente de Barrachina. Los hechos tuvieron lugar el pasado 22 de abril... ...cuando los agentes observaron a un vehículo... ...que realizaba maniobras para evitar este dispositivo... ...y lo interceptaron. El conductor dio positivo en el control de alcoholemia... ...y en la parte trasera viajaban cuatro menores... ...sin el cinturón de seguridad. Además el conductor y su acompañante... ...tenían reclamaciones judiciales de los juzgados de Murcia... ...y de Molina del Segura por presuntos delitos... ...contra la seguridad vial y la salud pública. Ambos fueron arrestados y trasladados a dependencias policiales. Y abrimos el capítulo dedicado al mundo de la cultura. Hay varias noticias y empezamos hablándoles de un escritor que nació en Elche a principios del pasado siglo, Rafael Azuar. El pasado año fue recuperado del olvido con motivo del centenario de su nacimiento con diversos homenajes en la provincia. Su familia donó hace tres años al Instituto Juan Gilard Albert el legado de este poeta formado por una extensa obra, ya que tocó todos los géneros literarios, la novela, la poesía, el ensayo y los artículos periodísticos. Además, fue maestro rural, galardonado con el premio Ricardo Villar, ...por un ensayo educativo... ...la actual directiva del Instituto Cultural... ...Juan Gil Albert... ...trabaja ya para catalogar y divulgar... ...la obra de este escritor ilicitano ...que fue todo un referente en tiempo de la posguerra... ...su hija Pilar Azuar... ...ha destacado aquí en el programa La Glorieta... ...la importancia del cuidado del legado de su padre... ...y de la reedición de sus novelas... ...y poemarios para que sea conocido... ...por las actuales generaciones. Pero este año... 2022, la actual directora del Instituto, Pilar Tebar, ha convocado una ayuda a la investigación para que se estudie y se catalogue el Fondo Documental del Legado. Y también está prevista la presentación de la obra de Manuel Valero sobre la poesía de Rafael Azuar como resultado de la beca que se le concedió. Y también está en proyecto… Eh, ...para el año que viene, la reedición de sus novelas... ...que para nosotros, pues es muy importante... ...para que se vayan reeditando muchas de sus obras... ...porque ya no se encuentran en las librerías... ...y las nuevas generaciones lo desconocen... ...y estamos pues muy agradecidos a, a todo lo que está haciendo... ...el Instituto Alicantino de Cultura Gil Albert... ...y a su directora Pilar Tebas". El Gran Teatro acogerá los días 11 y 12 de mayo... ...dos musicales benéficos impulsados por el Instituto Joanot Martorey... ...en colaboración del Ayuntamiento de Che y la Consejería de Educación... La recaudación irá destinada a Save the Children, en apoyo a Ucrania. La primera de las actuaciones tendrá lugar este miércoles a las ocho y media bajo el título Love Story in America, mientras que al día siguiente se desarrollará Historia de un musical y las entradas se podrán adquirir por un precio de 5 euros en taquilla o a través de Instant Ticket. También se ha creado una fila cero para todo aquel que quiera aportar su granito de arena sin necesidad de acudir a ver los espectáculos. ...y también vuelve al Gran Teatro a partir del 19 de mayo... ...la Maratón de Teatro Amateur... ...en la XXII edición participarán seis grupos... ...que harán sus representaciones de no más de ocho minutos... ...según presentó ayer la edil de cultura Margantón. Este año serán 35 personas... ...las que pasarán por las tablas del Gran Teatro... ...de los cuales contaremos con 21 actrices... ...8 actores, 4 directoras... ...y dos directores... Eh, ...como ven la representación femenina... ...siempre en la maratón es muy vigente... ...y siempre tenemos una alta participación... ...con lo cual dentro de los eventos que... ...dentro de las representaciones que hacemos en, en Cultura... ...pues eh, cuando hablamos de, en términos de igualdad... ...en este caso siempre las mujeres tienen mucha presencia... ...en la maratón de Teatro Amateur". La maratón es benéfica y todo lo recaudado irá destinado a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Elche y Crevillente. Escuchamos a la presidenta de esta asociación, María José Marroquí. Que sobre todo recalcar que no solo es una asociación por y para pacientes, es una asociación creada por, por afectados y que, y que presta servicio tanto al afectado en sí como a su familia, como a su contexto, porque esto es una enfermedad que, que salpica en cierta manera todo, porque cambia la forma de vida. Y dentro de los actos del 25 aniversario de la Universidad de Elche, y con motivo de la celebración del 80 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, la Universidad celebra Este martes un concierto conmemorativo. Será a partir de las 10 de la mañana en el aula magna del edificio Altavix y habrá libre acceso. Durante el evento, Manuel Ramos pondrá música a una selección de las poesías de Miguel Hernández, convirtiéndolas en canciones, mientras que Oriana Quintero interpretará estos poemas a ritmo de jazz, swing o paso doble. Además, el profesor José Luis Ferris realizará una introducción a la vida y obra del poeta. En tele Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 Euros de descuento al corta motor, concesionario San John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 Congelados Pamar, con su nuevo puesto en Mercado San José, patrocina el deporte con Paco Gómez. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol ya solo piensa en el Atlético de Madrid y es que hay jornada intersemanal. La plantilla entrena esta tarde, último entrenamiento antes de enfrentarse a los colchoneros. Mañana miércoles a las nueve y media de la noche en el Martínez Valero, lo que se espera sea la fiesta de la permanencia. Y es que este miércoles... El Elche tiene una nueva oportunidad, tercera oportunidad de matchball para conseguir esa permanencia matemática. La calculadora sale muy clara, la calculadora franjiverde para certificar la permanencia es bastante sencilla. El Elche cierra la salvación si gana el Atlético o si el Mallorca no vence al Sevilla. Un partido que arranca a las ocho y media, es decir, el Sevilla-Mallorca una hora antes el del conjunto blanquiverde. Recordemos que el conjunto balear es el que abre la zona de descenso... ...con 32 puntos a falta de tres jornadas. La distancia ahora mismo para los frangiverdes es de 7 más 1 virtual... ...porque el Elche tiene el gol verás, particular ganado. Es decir, que pase lo que pase en el duelo ante el Atlético... ...si el Mallorca no gana en el Sánchez Pizjuán... ...el equipo no sería matemáticamente de primera división. Pero se quiere celebrar a lo grande con una victoria... ...y un gran partido frente al Atlético que también se está jugando certificar posición de campeón. Ahora mismo, los colchoneros que son cuartos, necesitarían al menos una victoria más en los tres últimos partidos de Liga. Para el equipo ilicitano, para los jugadores de Francisco, sería muy bonito celebrarlo como la, con la afición, como reconoce Fidel. Sí, tiene que ser un día bonito, ¿no? Un día para, para que todo el mundo disfrute, para, para el día de conseguir un, un grandísimo objetivo ante Un gran rival que nos va a poner las cosas muy difíciles, bueno, eh, pensando ya en ese partido, intentar conseguir los tres puntos y darle una victoria a otra ficción. Para ese partido, Francisco espera recuperar a Lucas Boyé, Johan Mojica y Lucas Olaza. Las bajas, la de Gonzalo Verdú por, perdón, por lesión y la de Ezequiel Ponce por sanción. También en Zorroco tras cumplir sanción, será de la partida. Hasta luego. Let's go. Atención vecinos del Pla y del sector quinto.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 ...colaboran Autocima Hyundai... ...y la vaquería del Candelch. Muy buen día, las altas presiones... ...siguen ganando terreno... ...para reforzar la estabilidad atmosférica... ...hemos tenido una noche con cielos despejados... ...y ausencia de viento en el sur del Candelch. Mientras que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaés, la temperatura bajaba hasta los 15 grados, en pedanías como Matola o Derramador hemos alcanzado los 10 grados, en Valverde 9 grados, en Torrellano 15, al igual que en Santa Pola. Hoy esperamos una jornada estable, anticiclónica, con cielos despejados, viento en calma por la mañana. A partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 24 grados, en buena parte del territorio alcanzaremos los 24, casi 25 grados. Mañana miércoles más de lo mismo, cielos despejados, por la tarde viento flojo de sureste, temperaturas similares, máximas en torno a los 24 grados mínimas que durante esta próxima madrugada de nuevo en la ciudad bajarán. Hasta los 15 grados, jueves, viernes, sábado, seguirá avanzando una masa de aire cálido, una tropical continental, que garantizará el ascenso de las temperaturas. A cambio, veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Para el jueves, enrozaremos los 25 grados, el viernes 26 y el sábado alcanzaremos los 27 grados.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 Ayer estuvo en Elche la destacada política y profesora universitaria Llanos Castellanos, fue consejera de Administraciones Públicas en el Gobierno de Castilla-La Mancha, fue la primera mujer en ocupar el cargo de Presidenta de Patrimonio Nacional Es y fue directora junta del gabinete de la presidencia del gobierno de Pedro Sánchez y vino en calidad como secretaria de Justicia, Relaciones Institucionales y Función Pública de la Ejecutiva Federal de su partido, del Partido Socialista. Hoy la tenemos aquí. Vino a Elche con motivo del Día de Europa. Estuvo en un acto organizado por su partido en el Instituto Severo Ochoa y hoy la tenemos aquí porque queremos conocer... Pues, El ¿Por qué? ¿Qué aportación ya nos realizó en este acto eh, que se celebró en un instituto? ¿Los jóvenes qué esperan del gobierno de Sánchez? Hola, pues la verdad es que fue importante porque creo que los jóvenes tienen que ser conscientes de lo que se juega en este momento Europa y de lo que se juegan ellos en su día a día. Europa se construyó con la declaración Schuman en el año 50, ha vivido momentos de integración, ha vivido momentos de crecimiento, momentos también de una cierta apatía, la gente sentía que Europa era algo lejano, era algo muy burocrático y estamos viendo que esta guerra, que la amenaza en las puertas de Europa de lo que es nuestras conquistas de derechos y de, y de libertades, les pueden afectar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 ...de las circunstancias... Eh, ...la respuesta de este gobierno a la guerra de Ucrania... ...para paliar las consecuencias, las graves consecuencias... ...es la que tiene que producirse. Bueno, tanto que está a la altura... ...con posibles errores que haya, no vamos a ser incautos ni vamos a ser triunfalistas, pero tanto está a la altura que hasta Úrsula von der Leyen, que quiero decir que es de la familia conservadora, que no es de nuestras filas, nos pone de ejemplo. No solamente en el plano humanitario, acogiendo, pasó ya eh, con Afganistán, donde nos echamos la respuesta internacional a la espalda y lideramos en el hub ...de acogida, sino que ahora poniéndonos al frente... ...y vosotros lo sabéis muy bien... ...con este centro de acogida aquí que tenéis en Alicante... ...con una respuesta además, no solamente institucional... ...sino cívica de toda la población de los empresarios... ...que están dándoles formación a las mujeres ucranianas... ...para que se puedan insertar, pero además... ...con un Real Decreto Ley... ...con 16.000 millones en un trimestre... ...que supone una batería de respuesta... ...donde hay 450 millones para los transportistas... ...360 para el sector agrícola... ...82 para el sector de la pesca... ...tenemos 20 céntimos de rebaja... ...con la añadida de las petroleras... ...con un incremento del ingreso mínimo vital de un 15%... ...con una limitación de la subida de los alquileres de un 2... ...con protección del escudo social... ...es decir, toda esa batería... ...que además... La hemos tenido que sacar solos, porque hay algunos que piensan que es mucho más rentable políticamente dar palos y decir que no, que pensar en los españoles. Y se equivocan, porque los españoles al final saben quién les aporta soluciones y no quién es tan alagresca. ya nos sé. ¿qué pasa con la mayoría parlamentaria? En el caso Pegasus hemos visto cómo, cómo se está hablando ya de elecciones anticipadas. ¿Puede haber elecciones anticipadas?, Bueno, yo creo que eso, lo de las elecciones anticipadas, los lleva diciendo el Partido Popular con los corifeos de Vox desde el día siguiente de las elecciones. Y repetimos dos veces, y debe ser que tienen alguna dificultad para reconocer cuando no ganan. En este momento lo principal, en este momento decía San Ignacio que en tiempo de tribulación no hacer mudanza. Vamos a ver, hay que agotar la legislatura, entre otras cosas, porque los ciudadanos españoles, porque nosotros necesitamos que el gobierno gobierne y que esté así dando respuesta. A mí lo que me gustaría es llamar de verdad al patriotismo, al patriotismo constitucional de todos los que invocan tanto la carta magna pero luego se acuerdan o, o no se acuerdan mejor dicho de cumplir todos los preceptos los mandatos de los gobiernos son cuatro años bienvenidos lo siento es así pero es que lo pone la constitución el artículo 97 lo tienen que asumir otra cosa es lo que ellos deseen lo que a ellos les gustaría que pasara pero aquí lo principal es ponerse a trabajar como está haciendo el gobierno y dar respuestas Dar respuestas y puede que eh, se den solos. Este gobierno de coalición puede, puede que se rompa eh, con Unidas Podemos, por lo que estamos viendo, por las discrepancias cada vez eh, más, eh, más fuertes. Yo creo que hay discrepancias que son evidentes, no, no se pueden negar y que es lógico porque son dos partidos, dos fuerzas distintas con sensibilidades diferentes. Es decir, los que somos socialdemócratas tenemos una manera de ver las cosas que no tiene por qué coincidir con otro votante que puede tener en algunos temas unas prioridades completamente diferentes. Pero creo que esas discrepancias no son en lo troncal no es en dotar de una ley de vivienda que facilite el acceso para los, mayores, para los jóvenes. No es en dar, por ejemplo, ahora que hablaba ayer con los jóvenes, de una ley de formación profesional que incrementa con una dotación de más de 2.000 millones y que incrementa sobre todo en 200.000 plazas formación profesional para que no pase como mi tierra en Madrid, donde muchísimos chavales jóvenes que quieren formarse en formación profesional puntera, tecnológica, innovadora, ...o tienen dinero para pagar la privada... ...o se quedan sin estudiar... ...nosotros tenemos que hacer una apuesta... ...porque estos muchachos... ...que en algunos casos han vivido... ...los coletazos de la crisis del 2008... ...con todo el austericidio... y las medidas que vinieron después de recorte... ...que además Europa ha reconocido... ...que fue un error económico... ...no se vean ahora también perjudicados... ...por una crisis internacional de guerra... ...yo creo que en esos temas troncales... ...de solucionar la vida de la gente es en lo que estamos de acuerdo y es en lo que va a mantener el pegamento de la coalición durante la legislatura. Bien, pues hemos querido hablar con usted de ese Día de Europa, de cómo está el Gobierno, la salud de este Gobierno de Sánchez, y ahora vamos a hablar, vamos a aprovechar su experiencia política, sus cargos que ha tenido, importantes en el Gobierno, para que nos diga qué tiene que hacer el Che para que la dama, su busto íbero, sea cedido de forma permanente o temporal. Bueno, la verdad es que a mí esto me cuesta mucho trabajo ponerme a dar lecciones, pero, mire, yo cuando estaba presidenta de Patrimonio Nacional había una gran polémica porque había muchas localidades que tenían una cierta sensación de que se les había desapoderado de iconos que eran muy representativos de su localidad, de su tierra, de lo que era el entorno. Y yo entendía bien entendía perfectamente esas reclamaciones. Nosotros llegamos a un acuerdo en patrimonio nacional con la Almudaina, con Tordesillas, que me acuerdo que en aquel momento tenía una, una, un tema pendiente ¿no? con el realejo de la reina Juana y con el virginal de Felipe II, para hacer acuerdos, convenios, donde las piezas rotaran, donde pudieran por supuesto, volver a esas localidades, y luego, cuando fueran a estar para exposición en otros museos, se vieran a su vez eh, compensados con otras piezas que llenaran de eh, alicientes culturales a la localidad. Yo creo que muchas veces es más enriquecedor tener... Eh, ...la disposición durante un tiempo, aunque sea eso... ...de forma temporal, de exponerlo aquí en Elche... ...y que se le compense durante el tiempo que no pudiera estar... ...la dama del Che con otras piezas de otros sitios... ...que siempre darían excusa a la gente a venir a Elche... ...y a pasar un fin de semana, que es siempre un placer. Sí, pero Miquel Iseta no hay manera... ...niega incluso la cesión temporal. Seguro que se llega a un acuerdo, yo creo... ...es que soy una firme partidaria de los acuerdos... ...y del diálogo, yo creo que al final...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 También hay otro asunto que nos preocupa. La pasada semana se aprobó el plan del Tajo con ese recorte al trasvase Tajo Segura. Estamos en el Levante Español, estamos en la zona más castigada. Usted ha sido consejera del Gobierno de Castilla-La Mancha. ¿Entiende que ese recorte, que se haya puesto fecha de caducidad para el trasvase Tajo Segura? Bueno, no se ha puesto eh, fecha de caducidad. La fecha de caducidad sí que la puso María Dolores de Cospedal en un pacto en el año 2015. ¿eh? Eh, vamos a intentar hacer un ejercicio de responsabilidad en este tema porque yo creo que lo peor que se puede hacer en los temas importantes y trascendentes es hacer titulares sin faltar, o sea, sin tener ningún respeto por la verdad y por los hechos. Yo creo que el gobierno de España es consciente de la importancia que tiene aquí el agua. ...sabemos cuál es el número de familias, más de 6.000 familias... ...tenemos además conciencia de que el 43% de las exportaciones... hortofrutícolas de España provienen de esta zona... ...es decir, aquí nadie, toma una, aquí nadie toma una decisión... ...sin ser consciente de esta gravedad... ...pero también sabemos que la sentencia del Tribunal Supremo... ...desde el año 2009 obliga a guardar un caudal ecológico... ...porque lo que no podemos hacer es desecar un río... ...quería decir en este caso... Que la gente no se lleve a engaño y no se deje confundir. Mire, cuando en los años 2000 se planteó esta existencia de caudal ecológico, el Partido Popular volvió a hacer, incluso fue a manifestaciones, diciendo que aquello se iba a revocar. ¿Sabe cuál fue la solución cuando llegaron en el año 2011 a la Moncloa con mayoría absoluta? ...donde podían haber hecho una planificación hidrográfica que diera satisfacción. Aparte de no hacerla, es que inmediatamente se hizo un memorándum del agua en el año 2013... ¿eh? ...que multiplicó por dos las reservas que tenía que tener la cabecera en el Alto Tajo. Y pasó de algo más de 200 a 400 hectómetros cúbicos. Es decir, menos mal que están las hemerotecas para saber cuál es la coherencia y la seriedad de algunas posturas. Aquí no hay fórmulas mágicas... Los recursos naturales, lo sabemos ya en, en lo energético, donde también decían que éramos unos ilusos por las renovables y vemos ahora cómo los renovables están jugando un papel fundamental y son el futuro. Ya no eran una cosa de unos cuantos alternativos, es que son la alternativa. Pues con el agua va a ser la, el siguiente desafío de país. El agua es desafío país y tenemos que dar una fórmula que consiga compaginar el crecimiento económico de esta zona que es evidentemente puntera en riqueza, en creación de empleo, en, crea vamos, en generación de volumen de exportaciones, con mantener también una riqueza en biodiversidad, en caudal, y hacerlo de una manera responsable sin llamar a los extremismos. Pero, pero repito, la solución en el año 2013, con una mayoría absoluta, fue doblar el embalse. Pues ya nos, aquí tenemos que poner el punto final a esta entrevista del agua, hablaremos porque se va a hablar Seguro. mucho, tenemos las movilizaciones a la vuelta de la esquina de los regantes, tenemos un Consejo Nacional del Agua, la última pregunta, sí. el Consejo de Ministros por tanto... ¿Cree usted que ratificará el plan hidrológico tal y cual se contempla con, esa, con ese recorte de, de, 200, de ciento y pico hectómetros cúbicos al Hay año? Hay una tramitación pendiente todavía. Tenemos que dejar, por eso digo, lo de la seriedad. Yo, además, que soy administrativista, soy jurista, soy una firme defensora de la validez de los cauces. Mire, tenemos que pasar por el Consejo Nacional. Hay pendiente también un informe de la abogacía del Estado. ¿Tiene todavía que pronunciarse... Órganos, entidades, instituciones que son necesarios y preceptivos para crear una decisión. Vamos a dejar que los técnicos hagan su camino, elaboren sus informes y después veamos cuál es el resultado. Pues muchísimas gracias, llanos castellanos. Muchas gracias a vosotros. La Glorieta.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 Son las 7 y 46 minutos de la mañana, recordamos las noticias con las que hemos, las más destacadas con las que hemos empezado este programa. Les eh, venimos contando desde las 7 de la mañana que Elche ha recuperado un valioso mosaico con figuras geométricas y vegetales con más de cinco siglos de historia... ...tras las excavaciones arqueológicas que se han llevado a cabo en un solar privado de la calle San Isidro, en pleno centro histórico. La Edil de Urbanismo ha señalado que este suelo empedrado con un valor histórico excepcional...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 Y por último, Paco Gómez nos está contando que la plantilla de Elche entrena esta tarde. La intención? Pues conseguir mañana ante el Atlético de Madrid la permanencia matemática en Primera División. Una nueva oportunidad para los blanquiverdes para celebrar a lo grande y con victoria en casa, si es posible, además de ofrecérsela a la afición. Francisco espera recuperar a Lucas Boyé, Johan Mojica, Lucas Solaza y Enzo Rocco.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 C'è bagno caldo, c'è un capatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo, ah, wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby, that's wonderful, it's wonderful, that's wonderful, I dream of you, chips, chips, chips, du du du du du do bum chi boom du du du du du du du du du du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 Con Rosmaria Alonso y Antonio Bazán. Son las 8 en punto de la mañana, hemos comenzado en estos momentos la segunda hora del programa La Glorieta, que como cada día les despierta con las noticias locales, hoy venimos contándoles desde las 7 de la mañana el proyecto para crear ese centro tecnológico, el Factory Learning, en el antiguo edificio de Correos, pues va a estar antes de lo previsto abierto, porque van a utilizar un local anexo al antiguo edificio de Correos. Va a darnos más detalles de esta información nuestra compañera Iciar Martínez. Muy buenos días.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 Ahora será trasladado al MAE para su estudio. Nos da más detalles nuestra compañera Yanire Perona. Buenos días.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 hallazgo de carácter singular eh, y que desde la Concejalía de Urbanismo lo que, o el procedimiento que vamos a, a seguir a continuación es su extracción para poder conservarlo, transportarlo y conservarlo eh, y para que se puedan realizar los estudios, continuar realizando los estudios pertinentes para mm, describir y conservar este, este hallazgo singular.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 base, Tajo Segura, ya nos ha culpabilizado al Partido Popular de haber puesto fecha de caducidad a esta infraestructura en 2013 con un memorándum que duplicaba las reservas del río para los envíos. Ha señalado que el agua es el siguiente desafío de país y tienen que dar con una fórmula para compaginar la riqueza de esta zona con mantener la biodiversidad de los ríos. La escuchamos.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 ...en cualquier ámbito de diálogo... ...porque nosotros estaremos siempre... ...por una solución dialogada. Y hablamos de otros problemas... ...que también tienen los agricultores... ...y es que con la nueva ley de residuos... ...del Ministerio de Transición Ecológica pues están confundidos, exigen que se aclaren cuestiones contradictorias y es que la nueva norma deja a la interpretación algunas prácticas esenciales como la quema de restos agrícolas y exigen que se module de la manera más favorable posible. Por eso ayer, representantes de las asociaciones agrarias de Asaja y Unión de Yauradors se reunieron con el alcalde y otros miembros del equipo de gobierno para exigirle al ministerio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 La Concejalía de Movilidad ha iniciado las obras de accesibilidad de paradas del bus en la avenida Pere Joan Perpiñá. Así lo anunció ayer la concejal del área, Esther Diez, quien explicó que esta actuación tiene como objetivo asegurar el mejor servicio posible a las personas con movilidad reducida, incrementar la información en las paradas y reducir los tiempos de frecuencia del bus.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 Se trata de un salto de calidad en el servicio que se enmarca dentro de la Estrategia Europea de UCI y que nos acerca a los objetivos ES 2030 en tanto que fomenta la movilidad sostenible y contribuye a la rebaja de emisiones contaminantes. Abrimos la página de sucesos para contarles que la policía local detuvo a dos personas reclamadas por varios juzgados cuando trataban de evitar un control policial en el puente de Barrachina.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 Ambos fueron arrestados y trasladados a, a las dependencias policiales, mientras que los menores fueron entregados a su abuelo, quien se hizo cargo de su cuidado. Y abrimos a continuación nuestro bloque dedicado a las noticias culturales. Hoy tenemos varias. Eh, hay un escritor que nació en Elche a principios del pasado siglo, Rafael Azuar, que el pasado año fue recuperado del olvido con motivo del centenario de su nacimiento con diversos homenajes. Su familia donó hace tres años al Instituto Juan Gil Albert el legado de este poeta, formado por una extensa obra, ya que tocó todos los géneros literarios. Novela, poesía, ensayo, artículos periodísticos... Además, fue maestro rural, galardonado con el premio Ricardo Villar por un ensayo educativo.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 El Gran Teatro va a acoger los días 11 y 12 de mayo... ...dos musicales benéficos... ...impulsados por el Instituto Joanot Martorey... ...en colaboración con el Ayuntamiento... ...y la Consejería de Educación... ...la recaudación irá destinada a Save the Children... ...en apoyo a Ucrania... ...la primera de las actuaciones tendrá lugar... ...mañana a las ocho y media de la tarde... ...mientras que el jueves se desarrollará... ...Historia de un Musical... ...las entradas se podrán adquirir... ...por un precio de 5 euros en taquilla... ...o en Instant Ticket... También se ha creado una fila cero para todo aquel que quiera aportar su granito de arena. Una fila cero para, precisamente, ayudar a los refugiados ucranianos. El profesor y coordinador del proyecto, Eugenio Bonete, ha destacado que es un proyecto de gran potencia y valor educativo para todos los integrantes del centro. e Invita también a toda la ciudadanía a disfrutarlo. Cuando hablamos de un proyecto interdisciplinar, lógicamente el calado a nivel competencial es muy potente. Es decir, los alumnos son los que dinamizan los decorados, preparan el vestuario, preparan todo lo que es el proceso de elaboración, de diseño y presentación de los musicales con recargo íntegramente del 100% del alumnado de primer de bachillerato. Por eso tiene una, una gran potencia y un gran valor educativo. Consideramos que ellos tienen que vivir todo el proceso.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 creada por, por afectados y que, y que presta servicio tanto al la, a la afectado en sí como a su familia, como a su contexto, porque esto es una enfermedad que, que salpica en cierta, en cierta manera a todo, porque cambia la forma de vida. Por cierto que aprovechamos la presencia de Marga Antón en esa rueda de prensa para preguntarle sobre sus impresiones tras declarar el pasado viernes ante el juez por esas exhumaciones sin contrato que se realizaron en el cementerio viejo. Desde el primer día siempre hemos contestado todas las preguntas y el viernes simplemente fue pues otra vez responder todas las preguntas. La colaboración con la justicia para nosotros es muy importante y ahora, sí, ahora hay que esperar el resultado, pero la impresión es positiva.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 Convirtiéndolas en canciones, mientras que Oriana Quintero va a interpretar estos poemas a ritmo de jazz, swing o pasodoble. Además, el profesor José Luis Ferris realizará una introducción a la vida y obra del poeta Miguel Hernández. La Glorieta con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán. I was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 Así es, Carlos Blue. Cada noche en Tel Elche te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello.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 We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 Congelados Pamar, mar, con su nuevo puesto en Mercado San José, patrocina el deporte con Paco Gómez. Vamos camino de las 8.28 minutos de la mañana y camino de ir subiendo la temperatura. Casi 16 grados tenemos ya según la estación meteorológica de Teleelch. En la liga también la temperatura está caliente. Llegamos a los últimos momentos, se hacen cuentas y mira por dónde, hoy en Diario Marca hay un una análisis de cómo y quiénes son los, que, los puntos, cómo estaría para que uno gane, uno pierda, que al Elche no lo meten ahí. Somos nosotros los únicos que metemos al Elche, sí. porque no lo tenemos matemáticamente todavía, pero eh, no se cuenta con el Elche para el descenso. Buenos días, Paco. Hola, buenos días Antonio, buenos días, Ross. Buenos días. Sí, no, a ver, eh, yo, en, no solo en el Diario Marca, ayer en, en Radio Marca en las quinielas que hacían no mencionan al Elche. O sea, mencionan al, ...a la vez Levante, que son los que más opciones tienen de bajar... ...y luego en esa última plaza, sobre todo Mallorca... ...y luego Granada y Cádiz y un poquito Getafe... Mm, ...la verdad es que el Elche no entra en las quinielas de nadie... ...¿por qué? Pues porque el Elche eh, tiene esa permanencia... <ríe> ...que siempre decimos virtual... ...y que significa que eh, está salvado... ...pero que las matemáticas todavía tienen que corroborarlo ¿no? Y mañana las cuentas salen muy claras... ...al Elche le vale con que el Mallorca no gane en Sevilla... Con eso, aún perdiendo el partido contra el Atlético de Madrid, el Elche estaría salvado matemáticamente. Pero si eso ocurriese, si el Mallorca ganase al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, al Elche también le valdría ganar su partido contra el Atlético de Madrid. Así que, bueno, pues es una situación eh, tremendamente halagüeña que yo creo que todos hubiéramos firmado llegar a esta recta final sí. de los últimos tres partidos. Como el año pasado, ¿no? No, no, claro. Es que el año pasado a estas uh. alturas estábamos como el Mallorca. No, peor. El año pasado a estas alturas el Elche tenía 30 puntos, su partido, el que venía ahora, era el Uf, Y perdimos. El nos año. jugábamos todo y perdimos 0-2. Y claro, nos quedamos todos a estas alturas eh, con la sensación de que estábamos ya en segunda división y se produjo el doble milagro en las dos últimas jornadas. No solo que el Elche ganase los 6 puntos, sino que los rivales lo perdiesen todo. ¿no? Entonces, bueno, estamos ante una situación... Eh, ...totalmente distinta, sin dramas, pero hay que hacerlo, hay que cerrar esa permanencia matemática... ...y mañana partidazo contra el Atlético de Madrid, nueve y media de la noche en el Martínez Valero... ...el, el club ha sacado mm, de nuevo ese estímulo para que los abonados eh, pues puedan adquirir hasta dos entradas... ...a precios muy reducidos para familiares o, o amigos... Y en lo deportivo pues destacar que hay buenas noticias para Francisco porque ayer ya entrenaron con normalidad Lucas Boyé eh, Lucas Olaza, Johan Mojica, con lo que Enzo Rocco también ya cumplió partido de sanción. De una atacada va a recuperar a cuatro futbolistas, solo pierde Ezequiel Ponce, además de Gonzalo Verdú que ya no va a estar en lo que resta de temporada. Volveremos a dos tres centrales casi con toda seguridad. Tiene pinta de que sí, porque teniendo en cuenta que el partido contra el Atlético de Madrid no es un rival cualquiera, yo creo que, que sí, que va a jugar con tres centrales, que Rocco, Pedro Vigas y presumiblemente Diego González serían los tres centrales, que Mojica estaría en el lateral izquierdo, en el, en el carril derecho pues en principio yo creo que arrancaría Josan y luego, bueno, pues ahí veremos las distintas opciones, centro del campo Mascarell seguro, veremos si con Raúl Guti o, o Gumbau... Eh, veremos si vuelve Fidel, porque la, esta jornada estuvo en el banquillo. Y arriba, vamos a ver si Lucas Boyé ya tiene la oportunidad. o Ya si, le, toca. ya le tocaría sí. o sale desde el segundo tiempo. Pero bueno, ahí tiene a Carrillo, tiene a Peremilla. En fin, opciones hay muchas. Y ahora mismo, pues el técnico tiene... ...veintidós jugadores disponibles de los veinticuatro que tiene en el plantel. Y un Atlético de Madrid que no viene no. en su mejor momento... ...bueno, esta, esta, esta liga no ha sido la mejor de Atlético de Madrid... ...pero ahora tampoco está excesivamente fino. No, no, no está, no está bien, pero mm, eh, sin estar bien es cuarto, hace de eh, lucha por la tercera plaza... ...el puesto de champion lo tiene casi casi, está a una victoria de conseguirlo... ...de cerrarlo, de confirmarlo y le quedan tres partidos... Pero va a venir a, a por todas porque a, a priori para el Atlético de Madrid este puede ser el partido más sencillo por el nombre del rival. Entonces yo creo que no van a dejar pasar la oportunidad, van a querer ganar mañana aquí en el Estadio Martínez Valero Pero yo creo que es muy batible el Atlético de Madrid eh, a domicilio. Es un equipo que no, no es fiable, teniendo en cuenta que es uno de los grandes. Y yo creo que mañana se puede vivir un, un gran partido con, con fiesta incluida de permanencia. ¿Tienes algo preparado para la celebración aquí en el marcador? Voltereta con tu y gen, pirueta. ¿Con tus chicos? <ríe> no, no, no se prepara nada en este sentido. Se prepara cuando hay, para no gafarlo, cuando ¿no? hay un ascenso, <ríe> o un posible ascenso. sí. Una permanencia es un premio bonito en primera división. Pero es que nunca sabes cuándo va a llegar. Llevamos ya dos pelotas de partido desperdiciadas. Vamos a ver si a la tercera en el argot tenístico pues el Elche es capaz mañana de cerrar la, la permanencia pero bueno yo creo que si se consigue la permanencia será un buen premio un buen broche para una temporada en la que la próxima recordemos sería la tercera consecutiva en primera desde los años 70 no ocurría esto que el Elche esté tres seguidas en primera división y además en la que se celebra el centenario o sea que yo creo que va a ser mm. un, año, un año bonito la 2022-2023 pero antes vamos a cerrar esta seguro que sí. Paco, gracias a vosotros, hasta, hasta luego, hasta luego.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 Cinco minutos pasan de las ocho y media de la mañana y es tiempo para escuchar ese diario, ese consejo diario que nos ofrece la empresa mixta iWestdeltz. En iWestdeltz queremos estar cerca de ti. Realiza todas las gestiones en una sola llamada, sin desplazamientos ni esperas.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 A punto de alcanzar las 8 de la mañana y 37 minutos, la temperatura en la ciudad, según la estación meteorológica de Teleelch, sube rápido, 16 grados con tres décimas en este momento. En este martes, 10 de mayo de 2022, y nos marchamos a la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Jesús Iniesta nos cuenta la situación del tráfico, calles cortadas, novedades y algunos consejos también. Buenos días, Jesús. Hola, Buenos días, Antonio. Pues ahora mismo aumenta el tráfico en los accesos a la ciudad y es en la hora punta de entrada a los centros escolares cuando más problemas de circulación podemos encontrar. Como es habitual a esta hora, el tráfico es más denso en los accesos salidas de la ciudad. Dentro del núcleo urbano encontramos mucha retención en Alcalde Vicente Quiles, Dirección Alicante, y circulación densa en Files de Fora, Juan Carlos I, Francisco Vicente Rodríguez,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 En la calle Arquitecto Verde, como cada martes, eh, estará cortada durante toda la mañana por la instalación del mercadillo. La calle Escultor Capuz, desde Camí del Gat y posteriormente la prolongación de la Porta de la Morera hacia el Camí del Gat, los, eh, estará cortada. Los trabajos serán realizados de 9 y media a 12 y media de esta mañana. Hoy y mañana estará cortada la calle Pedro Moreno Sastre por obras.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 Y Bar. bares para vivirlos Pues es momento de abrir ya a Antonio Bazán con él, de abrir esa ventana a los principales diarios nacionales del país para conocer las noticias que destacan en sus portadas. Antonio Bazán, supongo que todavía trae pues mucho, muchas consecuencias el escándalo del espionaje. Pues ahora te cuento, Venga. porque a ver, ayer fue un Día, día de Europa... Eh, ah, claro. Tenemos a Putin, a Putin. en todas las portadas sí. ¿sí? Pero como no dijo nada lo tenemos, eh, Sí, sí, no creas Anda que no es listo el chaval Ahora te cuento Bueno, mira, primero empezamos por el país Porque en su portada yo creo que lo que hace es un resumen de todas las noticias que lleva dentro Ajá. Bueno, eh, fotografía en el centro de Vladimir Putin Tras un soldado durante el desfile del Día de la Victoria en Moscú Y lo que habla es, pues eso, en la guerra, Putin no consigue exhibir triunfos en el día de la victoria. El líder ruso justifica el ataque a Ucrania como la única decisión posible. Y más titulares en la portada del país. Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Cataluña, en plan suave. Ayudaremos si hay garantías de que no volverá a ocurrir. No estamos aquí para tumbar gobiernos ni para apoyar al gobierno. También, el gobierno aprobará la bajada de la luz al recibir el SID de la Unión Europea. Esta es la noticia que sí, nos importa. Es lo que iba a decirte, Exacto. la más importante. Esta, Bruselas, da el visto bueno preliminar al mecanismo ibérico. A partir de ahí se pone la maquinaria en, fu en funcionamiento para que nos baje el recibo de la luz. Uh -huh. Y puede bajar casi hasta la mitad, ¿eh? no, no es poca cosa. La Junta Electoral, y estamos todavía con el país, la Junta Electoral andaluza excluye a Podemos de la coalición de izquierdas. Y es que no presentaron los papeles a tiempo. Vaya, vaya, qué error, ¿no? Sí, sí, qué sí. Qué resbalón. Vaya. A ver el, qué hace Yolanda Díaz ahora. Vale. El Bitcoin pierde la mitad de valor en seis meses y El Salvador roza la insolvencia. Y por último, la noticia también importante. España estrena un teléfono para prevenir el suicidio, el 024. Como ves, el país hace un resumen casi de las noticias que lleva en el interior. No es lo mismo que ABC, que se centra más en una noticia principal. ¿Cuál? Pues la de Putin, casi la misma foto que en el país. Putin, cabeza gacha, detrás de un, eh, un primer plano en donde está un soldado. Putin, sin nada que celebrar. El dictador ruso preside el desfile de la victoria más corto y desangelado, sin exhibición aérea, por miedo a un ataque con drones. El mundo, fotografía de Putin, hablando casi como hurtadillas con uno de sus generales con la mano puesta en la boca para que no le entiendan lo que está diciendo, Putin renuncia a llamar a filas para no perder apoyo popular, justifica la guerra el día de la victoria diciendo que Occidente quería invadirnos. Y además también tenemos otra noticia en donde habla de eso, de esas escuchas, diciendo Moncloa espera un informe del CNI que avale el cese de su directora. Por último, nos marchamos a La Razón. Que parece su, forta, su portada un álbum de fotos. Me estás, me estás eh, leyendo las portadas y me sorprende que no, ninguna de, de los periódicos así más destacados recoja la noticia de la presentación de esa nueva ley de universidades. Pues... No lo recogen. Me extraña. En portada. Supongo que irán dentro. Hablamos de esas fotografías que tiene la razón. La principal, la de Pedro Sánchez y miembros de su gobierno durante la celebración del aniversario a la declaración de Schuman. Preocupación en el PSOE por el escándalo Pegasus. No levantamos cabeza. Fotografías de, primero, un misil balístico intercontinental durante el desfile ante la Plaza Roja y después vehículos blindados delante del Kremlin. Putin culpa a la OTAN ...de provocar invasión, la invasión rusa de Ucrania. Vamos, que se están defendiendo. Mira, aquí habla la ley de universidades. ¡Hombre! Otro guiño del <ríe> gobierno a los independentistas. Claro, claro, es que eso tiene tela. ¿Y, y, y en qué periódico habla? En la inglés? Razón. Ah, La Razón. Bien. Pues, bueno. pues este es el pequeño repaso que hemos hecho de los titulares... ...de los periódicos más importantes que consideramos nosotros del país. En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, el programa que madruga contigo. Tras el amor, el aire, el aire largo, las rocas y el silencio, un sol lejano. Tras el amor, qué sombra, qué frío extraño. ¿Es la noche que llega? ¿La muerte acaso? Tras el amor, el aire, el aire largo. La soledad y el viento en torno a un árbol. Y una fuerza remota, radiante, algo. Universo desnudo. Dios lo ha creado. Tras el amor, el aire, el aire largo. Hemos escuchado las voces de la escritora Esther Avellán y de Begoña, Begoña Avellán recitando el poema Universo Desnudo del destacado escritor ilicitano Rafael Azuar Carmen quien en el año 1958 quedó finalista del Premio Planeta, con su novela Los zarzales. Azuar tocó de forma magistral todos los géneros literarios, poesía, novela, ensayo, artículos periodísticos, cosechando numerosos reconocimientos y como maestro fue galardonado con el Premio de Pedagogía Ricardo Villar, por un ensayo educativo. El pasado mes de abril la Universidad de Alicante le rindió un homenaje al maestro y escritor Rafael Azuar con el objetivo de recuperar su obra y su vida. De ahí que Teleelch se haya sumado a este homenaje rescatando en esta entrevista algunos de sus poemas y averiguando algo más de su vida gracias a uno de sus hijos, a Pilar Azuar. Muy buenos días, Pilar. Buenos días. ¿Qué legado guardan los hijos de Rafael Azuar, de su padre? ¿Qué legado guardan? Pues nosotros, eh, tanto mis hermanos como yo, eh, teníamos la idea de que el legado de nuestro padre permanezca en la memoria de la provincia y que no se olvide para posteriores generaciones. Y en el año 2019... ...ofrecimos este legado, que es el, es el archivo y la biblioteca de mi padre... ...a José Fernández Lozane, Lozano, a José Fernández Lozano... ...entonces director del Instituto de Estudios Alicantinos... ...no, perdona... ...entonces era el director del Instituto Alicantino de Cultura, Juan Gil Albert... ...y le ofrecimos el archivo y la biblioteca de mi padre... ...José Fernández conocía perfectamente bien a mi padre... ...y a su obra literaria... ...era mi padre un referente de los autores alicantinos de posguerra... ...y aceptó el legado. Eh, ¿No solo fue un referente de los escritores alicantinos... ...por la correspondencia que guardó su padre... Y ...tenía relación con los mejores escritores de este país? Pues sí, sí, sí tenía una carta de José Pla... ...de varios escritores, ahora no me acuerdo bien, pero sí. ¿Y ese legado? Esta, dígame, dígame. Eh, es, esa, esas cartas a, con distintos escritores, fotografías, eh, obras mecanografiadas... ...algunas inéditas, todo eso forma parte del legado... Y dígame, desde que ustedes han donado ese legado para que perdure su su memoria, eh, ¿qué, ¿qué qué balance realizan? Porque están realizando, están llevando a cabo diversos homenajes a la figura de su padre. Pues sí, sí, sí, no es es es una valoración positiva, porque ya en el año 2019, cuando hicimos la donación. ...el Instituto convocó una beca... ...para el estudio de su poesía... ...y la obtiene Manuel Valero... ...también realizó... ...ese año en verano... ...unas jornadas que duraron tres días... ...tituladas Rafael Azuar, la aventura literaria... ...ahí sí que es verdad que hubo un parón... ...porque hubo un cambio de dirección en, en el Instituto... ...pero este año, eh, 2022...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 sabemos poco de él, sabemos que eh, nació aquí en Elche y que siguió los pasos de su padre, que también quiso ser maestro rural. Pero, ¿qué recuerda usted de su padre? Bueno, mi padre efectivamente nació en Elche y su padre era maestro. Eh, pasó toda su infancia en Elche y también en Monóvar. Pero eh, en el año 1930 a mi abuelo, A su padre, Rafael Azuarmira, lo nombran director de las escuelas eh, graduadas de Muchamiel. Y entonces fue cuando la familia se trasladó a Alicante. Eh, eh, no sé qué más me ¿Cómo, ha pasado. ¿cómo, ¿Cómo era su padre? Eh, él hablaba de su infancia eh, en las novelas, en sus escritos, en su poesía, hablaba de Elche con frecuencia. Pues sí, sí. Él, eh, bueno, eh, él en sus poesías eh, y en su obra siempre refleja un poco lo que siente, ¿no? Y sí que es verdad que tenía mucho cariño a Elche, porque de, de hecho eh, una hermana de su abuela vivía en Elche, su hermana Paquita, la pequeña... Se casó con José Bru, que era un industrial de Elche y vivió toda la vida, ya fallecida ella, vivió en Elche, pero allí viven mis primas, que se llaman Ana Mari y Manuela Bru Azuar, y claro, tenemos eh, mucho cariño y mucha, y mucha familia en Elche como en Alicante. Elche y Alicante hermanadas, en pocas palabras. ¿Y cómo recuerda a su padre? ¿Cómo, cómo fue un padre eh, cariñoso con usted, con sus hijos? ¿Él, él, ¿Qué educación les transmitía? Bueno, mi padre era sobre todo un buen maestro, era un gran pedagogo, de hecho le dieron el premio de pedagogía y publicó además ensayo pedagógico y libros docentes como... O a, a, a, ...como dictados ortográficos, cálculo de problemas, etcétera, etcétera... ...entonces él, la docencia, eh, iba innata en él... ...y era un hombre muy familiar, que tuvo seis hijos... ...y entonces, eh, además de que siempre nos estaba educando y corrigiendo en todo... ...como me imagino yo que como cualquier padre, pues... Él nos guiaba también en las lecturas y era un hombre, sobre todo, muy familiar. Él supo disfrutar de su familia, de sus hijos, hasta de sus nietos, siempre, toda la vida. Nosotros siempre lo hemos admirado, como padre y como escritor. Y ahora se han dado cuenta que hay mucha gente... Eh, ¿Por qué cree usted que, que se ha olvidado, se ha tenido ahora que rescatar su obra? ¿Qué, qué, le, ¿Qué ha pasado con, con su padre? Pues eh, yo me imagino que lo mismo que ha pasado con todos los escritores ya fallecidos. Pues parece ser que cuando ya falleces, pues un poco la gente va poco a poco olvidándose. ...y como su obra... ...ya no la encuentras en las librerías... ...se tiene que hacer una labor de recuperación... ...para que las nuevas generaciones... ...puedan conocer su obra... ...y la puedan valorar... ...y claro pues... ...nosotros cuando nos planteamos... Eh, ...qué hacer... ...con el archivo y la biblioteca... ...pues pensamos que lo mejor era... ...que lo tuviera el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil de Albert... ...que además él fue miembro del antiguo Instituto de Estudios Alicantinos... ...y pues, pues eso, allí se comprometieran un poco pues, pues a difundir su obra... Pues nosotros eh, contribuimos precisamente a divulgar su obra porque fue un, un destacado escritor y merece la pena conocer las novelas, muchas de ellas premiadas, y su poesía que llega al corazón. Muchísimas gracias Pilar Azuar por hablarnos de su padre, por traernos a la memoria recuerdos de un escritor que nació en Elche y que debe también, por qué no, ser homenajeado en su ciudad natal. ...que antes de despedirme... ...quería también mencionar... ...la labor que se hizo el año pasado... En el, 2020, ...en el 2021... ...con la celebración... ...del centenario... ...del nacimiento de mi padre... ...que colaboraron... ...muchísimas personas... ...y muchísimas entidades socioculturales... ...y toda esa labor que se hizo... ...a lo largo del año pasado... ...pues también ha ayudado mucho... ...a que mucha gente que no lo conocía... ...lo conozca y gente que lo conocía volviera a releer sus libros. Pues ahí queda, Rafael Azuar Carmen, escritor, ilicitano y maestro rural. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias a vosotros.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 Son las nueve en punto de la mañana, hemos llegado a la tercera y última hora del programa La Glorieta. En unos minutos tendremos aquí a representantes del Partido Popular y del PSOE para realizar la tertulia política de los martes. Hoy la recuperamos para analizar algunos de los asuntos que se aprobaron en el Pleno, otros que fueron rechazados y también eh, lo que estamos viviendo, las noticias que estamos viviendo desde la pasada semana. Nosotros hoy, la jornada de este martes en 10 de mayo, también hay muchas previsiones informativas, pero les venimos contando en titulares y también como noticias destacadas, por ejemplo, la reunión que ayer mantuvo la consellera ilicitana Carolina Pascual, la consellera de Innovación, con el alcalde, el director de la Agencia Valenciana de Innovación y con los agentes socioeconómicos y científicos técnicos de la comunidad de la Comunidad Valenciana, con el fin de concretar la hoja de ruta para poner en marcha ese factoría learning, ese centro formativo de tecnologías habilitadoras, que es así como lo han definido en el antiguo edificio de Correos. Pues bien, ya hay plazos. Se ha adjudicado ya una empresa eh, el diseño del centro formativo y ayer la consellera anunció que se va a poner en marcha antes porque se va a coger un local anexo al antiguo edificio de Correos para abrirlo y poder comenzar la andadura de esta factory Learning mucho antes de que se derribe y se construya y haya que esperar a que finalice la construcción del nuevo edificio. Esta ha sido nuestra primera noticia de nuestro relato informativo. La segunda, pues también hemos destacado ese hallazgo arqueológico importantísimo que se ha producido en el centro histórico, en un solar privado de la calle San Isidro. Nos lo cuenta Gianni de Perona. Buenos días.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 También hemos entrevistado en la primera hora del programa La Glorieta a la política socialista Llanos Castellano. Fue presidenta del Patrimonio Nacional, consejera del Gobierno de Castilla-La Mancha, directora junta de presidencia del Gobierno de España... Ella vino ayer a El Checo en calidad como miembro de la Ejecutiva Federal, Secretaria de Justicia y Función Pública, con motivo de la celebración del Día de Europa, para participar en un acto que el PSOE organizó en el Instituto Severo Cheoa. Allí ya nos aseguró que los jóvenes deben defender con uñas y dientes el proyecto de Europa que tantos siglos ha costado construir luchando contra el fanatismo. Y que son una generación llamada a defender con uñas y con dientes...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 En el terreno político descartó que se produzcan elecciones anticipadas por el escándalo Pegasus en este país y sobre la cesión de la dama de Elche aseguró que mientras estuvo al frente de patrimonio nacional apostó por convenios para que las piezas salgan de Madrid de forma itinerante y confía en que a través del diálogo se llegue a un acuerdo para traer la pieza a Elche. En cuanto a los recortes del trasvase, Tajo Segura ya nos culpó al Partido Popular de haber puesto fecha de caducidad. Señaló que el agua es el siguiente desafío de país y tienen que dar con una fórmula para compaginar la riqueza de esta zona con mantener la biodiversidad de los ríos. También el presidente del Consejo, Chimo Puch, comparte esa opinión que se debe buscar ese equilibrio, pero reclama al gobierno, de Sánchez, eh, al gobierno central un análisis técnico y no político para ver qué caudales son los asumibles para proteger al Tajo.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 representantes de las asociaciones Asaja y Unión de Yauradors con el alcalde y varios concejales del equipo de gobierno para preparar esa reclamación ante el Ministerio de Transición Ecológica. Hablamos ahora del Partido Popular porque presentó ayer su proyecto electoral para Elche, en el que quieren que la ciudadanía participe aportando sus propias iniciativas. Ese proyecto, según explicó,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 El, el recipiente exterior y abrir una, una, una planta retranqueada hacia adentro, una planta más. Y ayer se iniciaron las obras de mejora de accesibilidad en las paradas del bus en la avenida Joan perpiñán Así lo anunció la concejal del área, Esther Diez quien explicó que esta actuación tiene como objetivo asegurar el mejor servicio posible del transporte urbano.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 Esos cursos se desarrollarán del 4 al 8 de junio y del 11 al 15 de julio en el Centro de Congresos por la mañana. Están financiados por la Generalitat y el objetivo es reducir brecha digital y facilitar a las personas mayores con menos recursos tecnológicos su acceso a esta formación.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 Y seguimos con más asuntos culturales porque el Gran Teatro acogerá los días 11 y 12 de mayo dos musicales benéficos impulsados por el Instituto Joanot Martorey en colaboración del Ayuntamiento de Elche y la Consellería de Educación. La recaudación irá destinada a Save the Children en apoyo a Ucrania. Escuchamos al profesor y coordinador del proyecto Eugenio Bonete.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 También vuelve al Gran Teatro a partir del 19 de mayo la Maratón de Teatro Amateur. En la segunda edición participarán seis grupos que harán sus representaciones de no más de ocho minutos. La Maratón es benéfica y todo lo recaudado irá destinado a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ilche y Crevillent. La concejal de Cultura, Margantón, pues, ha destacado la representación femenina en esta Maratón. La escuchamos.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 La Glorieta con Rosmarie Alonso y Antonio Bazán.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 Recicla els teus cartutjes d'impressora, bombetes LED i de baix consum. Piles i bateries, acumuladors, zikotets elestrodomestics, CD's en DVD's. Localitza el teu mini punt net més pròxim. Els veuràs situats a Carrus, Mercat Central, Passeig Germanies, Centre de Congressos i Plaza Castella. minipunt.net punt a Elz. Més a prop, més fàcil.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 Pasan 16 minutos de las 9 de la mañana, es martes y hoy recuperamos la tertulia política para hablar de lo que está sucediendo en la ciudad y también para hablar de los principales acuerdos que se adoptaron en el Pleno Ordinario que se celebró el pasado, la pasada semana, el pasado martes. Para ello tenemos con nosotros al representante del equipo de gobierno y del Grupo Socialista, Ramón Abad. Muy buenos días, Ramón. A ver, acérquese al micrófono porque creo que no... Dígame. Pues no parece que esté funcionando este micrófono, así que le pido que pueda eh, sentarse en el micrófono rojo. Y le acompaña frente a él el representante del Partido Popular, eh, Claudio guilaber Muy buenos días. Hola, buenos días. El micrófono azul sí funciona. La cuestión es que Ramón se ha sentado en el amarillo y usted su color es el rojo, <risa> Ramón. <risa> Ahí, cada uno su color. Bien, Ramón Abad, vamos a comenzar con usted porque además de ser el representante del equipo de gobierno es el concejal de seguridad y tiene ahora mismo una rueda de prensa convocada para dar balance del trabajo de la unidad rural. Vimos cómo en el pleno del martes ustedes eh, por unanimidad decidieron conceder condecoraciones a muchos agentes, a todos los que intervinieron en la resolución de una operación contra el narcotráfico. ...que, que acabó, eh, empezó con un simple accidente de tráfico... ...y acabó resolviendo pues, un alijo... ...de más de 500 eh, kilos de, de droga... ...y hemos visto también la pasada semana... ...cómo eh, conmocionó ese asesinato... ...que se produjo en Maitino... ...a la ciudad y sobre todo a los vecinos rurales... ...y hemos visto cómo la unidad rural... ...pues tuvo un papel decisivo... ...Ramón, en ese balance... ...ustedes van a hablar del papel... ...del trabajo que realizó la Unidad Rural... ...los agentes que llegaron al Chalet... Eh, ...para esclarecer... ...cómo se ha hecho este crimen... ...de esta mujer de 81 años que apareció tiroteada... ...sí, buenos días, ahora creo que ya se escucha... ...sí, perfectamente... ...entonces eh, es importante hacer eh, balance de las cosas... ...es importante hacer balance de la gestión... ...y la Unidad Rural de Seguridad cumple en estos días... ...seis meses desde de su puesta en funcionamiento... ...una unidad rural de seguridad que ha significado... ...una puesta, una estrategia... Eh, ...integral de seguridad en todas las pedanías... ...en todo el Camp dels ...y que eh, ha tenido... ...numerosa actividad en estos seis meses... Eh, ...sí que tuvo un papel porque destacado en el... ...en el triste suceso de la semana pasada... ...en la urbanización Torre Azul de Maitino... ...porque la alerta al 112... Eh, ...llegó en primer lugar a la policía local... ...que se desplazó rápidamente... ...además, estaba muy cerca... Eh, ...un dispositivo de esta unidad rural de seguridad... ...se desplazó hasta el chalet, ...hasta el lugar de los hechos... ...para rápidamente eh, inmovilizarlo todo... ...y preservarlo todo... Eh, ...para que la policía judicial... Eh, ...la unidad de la policía judicial... ...del Cuerpo Nacional de Policía... ...pudiera hacer su trabajo... ...para obtener eh, todas esas huellas y obtener todas esas pruebas... ...para que rápidamente, como así ocurrió en 24 horas... Eh, ...pudieran eh, detener a, a, a los autores materiales... ...o al autor, a la autora material en este caso... ...y a su colaborador... Eh, ...y eso hay que destacar, hay que poner en valor... ...la eficacia de, de la policía, tanto de la nacional... ...como de la local eh, en CE. ...y que los ciudadanos tienen que ser conscientes... ...los ciudadanos creo que somos conscientes... ...que estamos en buenas manos... ...por los cuerpos y fuerzas de seguridad que operan... ...en nuestro término municipal... ...desgraciadamente... Eh, ...hechos luctuosos como el de la semana pasada en Torre Azul... ...o el de hace unos meses en Algoda... ...donde también un, un uh -huh. joven... ...pues eh, acabó con la vida de sus familiares... ...de sus padres... ...y de su hermano pequeño... ...pues... Eh, Son hechos que no empañan esta labor policial y este trabajo de la policía. Eh, son hechos que hubieran ocurrido de la misma manera si se hubiera duplicado, triplicado, quintuplicado los efectivos de, de, de la policía. Por eso no nos explicamos, si tenemos unos buenos agentes, no nos explicamos por qué el crimen de la funcionaria de la Olla está sin resolver. Sí, es un trabajo que está llevando la comisaría eh, del Cuerpo Nacional de Policía y es un trabajo que hay que respaldar y hay que reconocer en todo momento y, y ellos tienen sus investigaciones, tienen sus hilos, tienen sus pruebas y esperemos que, que más, más tarde que temprano uh -huh. se pueda también resolver el, el crimen que sucedió hace año y medio en la pedanía de La olla y igual de efectivo que fue este de Torre Azul de la semana pasada. Seis meses desde la puesta en marcha de esta unidad rural, desde el Partido Popular, el balance, ¿comparten el balance del equipo de gobierno? En primer lugar, eh, nosotros agradecemos ¿no? la, la labor que realizan eh, todos los días los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la policía local, eh, pero al final es lo que venimos diciendo, los medios son insuficientes. Es decir, eh, la unidad rural tiene que seguir aumentando en, en efectivos, se tiene que seguir dotando de mayor seguridad a nuestras pedanías, porque no lo dice el Partido Popular, es que lo dicen los propios vecinos de nuestras pedanías. El, el, el, la infraestructura, bueno, el, el territorio que tiene Elche es un territorio muy complicado, ¿no?, porque además tiene mucha zona que, que está muy diseminada lo que son los, las, las, las viviendas, pero es que no lo dicen los vecinos, es que falta seguridad, es que falta presencia policial. No puede ser que llamemos a, a la policía... Eh, y tarde 20 minutos en, en, en ponerse en el lugar donde han acontecido los hechos. A mí me pasó, por ejemplo, hace escasas dos semanas, hubo un accidente y tardaron los, los, medios, de, los, los medios de seguridad en venir 40 minutos. ¿Por qué? Porque la pedanía no tenía, eh, en este caso, cobertura. ...y cuando consigues tener la cobertura tardan en venir... ...entonces hace falta mayores infraestructuras... ...hace falta dotar de mayores medios de seguridad a nuestras pedanías... ...y en eso eh, el Partido Socialista siempre va a contar con el Partido Popular... ...la pregunta es ¿por qué no lo hacen? ¿por qué no se ponen a ello? ¿por qué la unidad rural aún no se ha dotado de los efectivos... ...que se prometió desde de un principio? Esas son las preguntas que se tienen que contestar. No, pero si es que tienen fácil contestación... ...porque la unidad rural de seguridad tiene a día de hoy los efectivos... Con los que nos comprometimos, que son doce agentes, un oficial y un inspector. Anunciaron 60. Y, eh, ¿Quién quiere anunciar 60? 60. La verdad. El Partido, es que el es, partido Socialista se anunció se que se iban a poner. cifras 60, se ponen a mentir y 60 pierden el norte. U, eh, 60 una miembros vez, la de la Rural de Rural. Seguridad Y está escrito, precisamente está escrito en el programa electoral con el que concurrió el Partido Socialista a las elecciones de 2015, y está también rubricado en el acuerdo de gobierno, se habló de una dotación de doce agentes en una primera fase. ...y de 18 en una segunda fase... ...estamos en esa primera fase con esos 12 agentes... ...luego 18 y luego el resto de unidades territoriales... ...de la policía local suman un total de 44 agentes más... ...eso también complementado con los eh, funcionarios... ...del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil... ...claro que eh, los recursos son insuficientes... ...y que los recursos son eh, limitados... ...pero se está haciendo un esfuerzo importante... ...en esta legislatura en... ...consolidar en aumentar las estructuras de la policía local... ...que es quien tiene competencia directa al Ayuntamiento de este. ...estamos finalizando los procesos selectivos... ...para aumentar la plantilla en 64 agentes de policía... ...estamos también completando los procesos selectivos... ...para que 20 nuevos oficiales, 8 inspectores, un intendente... ...y un comisario estabilicen también la junta de mandos... ...todo eso se está haciendo en esta legislatura... Con nuevos eh, eh, medios también a disposición de la policía local, como chalecos antibalas, como nuevos coches de policía, como eh, medios para que puedan trabajar de una manera eficaz y que puedan ser, como son y como así lo testiguan, uno de los eh, mejores cuerpos de policía local de España. El Partido Popular se pone a mentir, se pone a, a, a decir cifras que son ...y reales porque los compromisos de la Unidad Rural de Seguridad... Ramón, están saldados, ¿sigue habiendo, ¿siguen habiendo robos están, en nuestras pedanías? Están saldados y... O sea, en se mi campo han entrado a robar dos veces en mi chalé, han entrado, han, han entrado a robar dos veces. En su campo. Si, siguen, habiendo, siguen habiendo robos en nuestras pedanías y ustedes lo quieren tapar. No, no, si aquí no se trata de tapar nada. Y aquí nada, se porque dice, no, es que, está, es que me está, todo, saber, está todo está No, está no, todo no, no, bien no, nadie se ha dicho, nadie, no, no, re, re, no, hay, no hay oleada, no hay totalmente, oleada de, de robos. No, ya es que ustedes que no hay cuando, cuando hay digo, no. oleada de robos, cuando ustedes lo dicen, cuando ustedes definen una oleada de robos, Porque en su campo hay robos. No, porque mi en el no, campo hay. Robos. Porque en en todos los chales de alrededor no hay ninguno en el que no hayan entrado. Pero por favor. Pero, pero si es que yo, al final pero, uno tiene que ser al final crítico y decir. Señores, sí que tenemos un problema en nuestro campo en el que los ladrones aprovechan cuando no están eh, los, los propietarios para entrar a robar. Nos faltan medios. Si es que hay, que, hay que ser realistas. Y en esa postura tendrán al Partido Popular y diremos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos afrontar esta situación? El Partido Popular, la única propuesta que ha hecho para mitigar la falta de, de seguridad en las pedanías es, ha sido la de eh, proponer la creación de retenes permanentes en todas las pedanías montar 30 locales en las 30 pedanías para que los Eso policías no es no estén en todas. dentro de los locales de no. esos 30 locales estén ahí esperando no, para que, para esperando que, a esa atención ciudadana cuando para que hay el que policía hacer es reforzar reforzar los agentes patrullando por las calles y vamos a ver, yo creo que ustedes no conocen la realidad de las pedanías, tanto que hablan de las pedanías más allá de su campo, más allá de su pisamos aquí nadie las está, diciendo, ustedes, aquí no no. está diciendo que no hay hechos delictivos, que no hay incidentes en las pedanías ...nadie está diciendo eso... ...pero oiga... ...usted mira las estadísticas... ...y somos en comparación... ...con el resto de ciudades de España... ...una ciudad más o menos segura. Que a nosotros, que nos viendo, importa, que a no, nosotros no, no nos no. importa, el resto es que, de ciudades, a nosotros no nos importa Elche y los ilicitanos, lo único que nos que importa, sí, ver, lo que, lo no que importa es mentir y manipular. Eso es mentira. Porque dicen que eso que no es así. La realidad de las eso no es, es así. Mire, eso no es así. Desde, Ramón, desde la creación no, de la no se Unidad se permitir, no, no se puede permitir, ponga nervioso, Que el Partido Popular no se ponga nervioso, Desde la creación de la Unidad Rural de Seguridad con la plataforma también Veins Alerza, hemos mantenido en torno a 20 reuniones en 20 pedanías del término municipal. ¿Y se ha solucionado algo? Pero vamos a ver. ¿Se ha solucionado estamos algo? Estamos diciendo que primero, estamos. No, se ha solucionado absolutamente nada. Estamos aumentando los recursos. Se ha puesto. Porque ha salido o esa también plataforma. O se niega la, la evidencia. ¿Por qué se creó esa plataforma? Porque, es, esa plataforma, porque esa plataforma, el Partido Socialista sí. no hacía absolutamente nada porque no ofrecía seguridad a los vecinos. Y eso es así. Y eso es una realidad. ¿O pues no es así? Pero es que usted no ha ido a ninguna de las reuniones. Sí, un representante de su grupo fue a una reunión y ya no ha ido a más. De estas reuniones que convocamos semanalmente de todas las partidas Invit -invitan rurales. invitan ustedes? No, pero es que ustedes vamos a ver, ustedes, de ustedes saben de sobra, que, que saben de sobra saben cuando se convocan un, reuniones un, un, en un el gran campo problema y pueden acudir. La mesa de seguridad. No, no hay ningún problema. Pueden acudir y pueden escuchar y pueden aportar. Podemos hablar de la mesa de seguridad. Lo único que cuando saben hacer es aportar mentiras, aportar mentiras. Eh, difamaciones y aportar manipulaciones. Le veo, hoy, le veo, le veo hoy muy tenso. La no, mesa de no, seguridad, nada. última y vez que y se Y eso ha que no hemos empezado a hablar de las exhumaciones en el cementerio viejo, de la declaración de Margantón, pero vamos a hablar de Factory Learning. Venga, ayer, ayer la consellera de Innovación, Carolina Pascual, Ramón, anunció que van a poner ya en marcha el, este centro formativo de tecnologías habi, habilitadoras, creo que le llaman así. Bien, eh, eh, ...un local anexo, está ya el local, ¿qué plazos hay para poner en marcha ya ese centro? Sí, ese ya en una centro? anterior reunión de este consejo de dirección... De, de, la, también ...de la Agencia Valenciana de la Innovación... ...se anunció que se iniciaban los plazos de licitación... ...de lo que es el proyecto del Learning Factory en el edificio de Correos... lo ...que ayer anunció la consellera, es en uno de los edificios anexos... ...al gran edificio de Correos, pero que forma parte de la propia estructura... ...del edificio de Correos... ...se va a hacer como una prueba piloto... ...para poner en marcha cuanto antes... ...a ser posible a finales de este 2022... ...el inicio de esta experiencia... ...que va a ser un referente a nivel nacional... ...que eh, está consensuado y está negociado... ...y está también proyectado... ...entre los, todos los agentes sociales... ...empresarios, eh, sindicatos... Eh, ...agentes también de la innovación... ...para que este sea... ...no solo un edificio... ...sino que sea un proyecto referente en cuanto a la innovación, en cuanto a la formación, para que las empresas, el tejido económico, pueda tener en este Learning Factory ese centro de referencia para, para poder mejorar en sus empresas, para poder mejorar en su sector y para poder mejorar en todo lo que necesiten para poder hacer crecer sus negocios y sus empresas. Quiere decir que antes de las elecciones de 2023 tendremos centro formativo abierto en un local anexo. Tendremos esa experiencia inicial de ese Learning Factory y se sigue trabajando en esa licitación del gran proyecto porque es un proyecto muy ambicioso y que necesita una licitación también. Vale. Eh, ambiciosa para poder llevarla a cabo. Eh, ¿Al Partido Popular le parece bien que empiecen ya, cuanto antes, Al eh, final, llevamos, la andadura? Llevamos años escuchando que se iba a poner en marcha, han cambiado de proyectos en infinidad de ocasiones. A mí, cuando Partido Socialista eh, y Compromís y el señor Carlos González eh, hablan de, del edificio de Correos es como, como la cuarta planta del corte inglés. Imagen y sonido, ya está. Olvídense de hechos, olvídense de realidades, que esa es la única verdad. Imagen y sonido, titulares, anuncios, promesas, pero en realidad nada. O sea, ¿qué es lo que está haciendo ahora o qué es lo que ha anunciado eh, la llenadita con el señor Carlos González? Pues pff, no tenemos el edificio, vamos a ver un local, no dentro vamos a empezar... No hay nada, no hay nada. El señor González ayer tenía que salir con algo y dijeron, bueno, vamos a poner en marcha, eh, vamos a anunciar esto. Pero no hay absolutamente nada. Dicen 2023, a final del segundo eh, semestre de 2023, pero luego no empezará hasta 2024. Señores, han estado ustedes siete años con el edificio de Correos, han estado siete años anunciando, han estado siete años cambiando de proyectos y la verdad, ¿cuál es? Es que no hay absolutamente nada. Nada. Cerrado. canto. Eh, mm, si, seguimos con el Partido Popular, porque ayer... Eh, Carolina Pascual anunciaba lo del edificio de Correos, pero ayer su presidente, Pablo Ruz, presentó el proyecto ya electoral. Ustedes no le llamen electoral, dicen proyecto de ciudad, pero incluyen la rehabilitación del mercado central. Y esto es lo que más ha sorprendido a todos nosotros, porque sabemos la defensa que el Partido Popular ha realizado de aparcisa y de la construcción del nuevo eh, mercado con aparcamiento. ¿Por qué? ¿Por qué ahora apuestan en su proyecto de ciudad por una rehabilitación del mercado central y poner en valor o rescatar, no sé si se podrá, el aparcamiento de la antigua pescadería? Eh, muy bien. Eh, nosotros, te voy a hacer un pequeño apunte, nosotros nunca hemos defendido a Parcisa, ¿no? nosotros lo que hemos defendido siempre ha sido la legalidad y existía un contrato y ese contrato nosotros desde el Partido Popular entendíamos que se tenía que cumplir porque, Todas las instituciones, todas las administraciones, todos los tribunales de justicia han dicho que era legal. Eh, una vez que el Partido Socialista ha tomado la decisión y ha rescindido de manera unilateral el contrato con, el, con, con, el, con la empresa adjudicataria, ahí no, ya no podemos hacer absolutamente nada. No podemos hacer absolutamente nada. ¿Cuál es la solución? El mercado provisional ha nacido como un mercado provisional. No podemos privar a Elche de una nueva zona verde. No podemos privarlo. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Devolverlo a su estado. ¿Vale? Y en este caso, rehabilitar el mercado central, el, el que tenemos, el, el, el de toda la vida, para que la gente nos entienda, porque a veces con tantos uh -huh. mercados, manteniendo, manteniendo la estructura. Así no tenemos que llegar a ningún tipo de polémica. Aquí, al final, lo que nosotros queremos es llegar a consensos y todas las partes tienen que ceder. Todas las partes tienen que ceder. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues rehabilitar el edificio, mantenemos la, lo que son las fachadas, se amplía una, pala, una, una planta, en este caso, para poner terraza, como, como ha habido muchos, muchos proyectos, y aprovechar el parking que había construido de Ramón Pastor. El parking, era un parking que tenía filtraciones, por eso sé yo, y rehabilitarlo y hacerlo. ¿Para qué? Entonces tendremos un centro... ¿Vale? Donde se vuelva a, a, esa, a esa esencia tradicional ¿no? de, del mercado, abrirlo a las calles, eh, devolver la belleza a ese, a ese espacio que, que no tenía que haberla perdido nunca, pero volverlo y al final es, se trata de consenso, se, se trata en unas negociaciones de ceder. Cosa que Partido Socialista y Compromiso hasta este momento no ha hecho. Es decir, uh -huh. nosotros ofrecemos una alternativa. Ahora, Partido Socialista y Compromiso tendrán que decidir si se suman a esta alternativa o no se suman a esta alternativa. Bueno, en el pleno de este mes tendrán que votar de forma individualizada si sí, dejar el mercado provisional en esa zona verde. Eh, Ramón, ¿ven viable la propuesta del Partido Popular? ¿Les sorprende? Bueno, lo primero es eh, sorprendente, eh, aunque es repetitivo. Ya lo hicieron hace cuatro años que el Partido Popular se lance a la campaña electoral un año y dos semanas antes ...de esas propias elecciones... No es ...la ansiedad... ...la ansiedad del señor Ruth... ...por llegar a la alcaldía... ...cosa que nunca se va a producir le lleva a cometer los mismos que eso es lo que, errores que hace cuatro que años le lleva a cometer los mismos errores que hace cuatro años que lo repito, es lo adelantar decidirá, los tiempos eh, y adelantar usted, la campaña electoral los pero oiga por favor, eh, deja eh, hablar que, usted, que, usted tiene, ha hecho deje, una introducción deje, deje, aquí claro, hablando que, un montón de cosas, de vaguedades sobre el mercado central y nadie le ha interrumpido deje ahora por lo menos que uno, una persona vaguedades. pueda desarrollar su intervención y poder hablar sin que le interrumpan vuelve a repetir los errores de hace cuatro años ...en segundo lugar, bienvenido por una parte al sentido común... ...el Partido Popular es noticia, es de portada... ...que ya descarta por completo el mercado central... ...propuesto por Mercedes Alonso y Pablo Ruz... ...de aparcisa, ya lo descarta por completo... ...y ya mire precisamente, habla del mismo proyecto... ...que anunció el equipo de gobierno de PSOE y Compromís... hará unos 3-4 meses para el proyecto de, del mercado central... ...ese centro de ocio y restauración donde... ...se van a respetar los elementos eh, arquitectónicos... ...que puedan ser eh, al final destacados por su patrimonio... ...y el resto abrirlo a ese centro de ocio, centro de restauración... ...por lo tanto el Partido Popular viene también, cruza esa línea del puente... ...y viene también a ese consenso que viene desde de, el equipo de gobierno... ...pero hay una cosa que no me termina de cuadrar... ...dicen que apelan al consenso y a que todas las partes lleguen a un acuerdo... ...y dicen... ...que los, los placeros del mercado provisional de la avenida del País Valenciano... ...tienen que irse al antiguo mercado central... ...oiga, si son los propios placeros los que han propuesto al equipo de gobierno... ...y se ha llegado a un acuerdo con ellos... ...para mantener sus instalaciones en la avenida del País Valenciano... Sí, sí, sí. Bueno, ¿Cómo que es mentira? No mentira. ustedes. Usted, ustedes tienen usted la mentira no, por bandera. No, no, no. no, no. Ustedes tienen la mentira lo, por bandera. Pero ¿cómo puede pero, tener oiga, usted. Pero, pero ¿cómo no te, se puede usted, y no se le cae la ¿no cara. No puede tener de usted el de cuajo de venir aquí y no, oiga, decir oiga, que eso pero, oiga, es así? Pero vamos a ver. Oiga, oiga, ¿cómo, eh, señora, pero ¿cómo. Señora Rosmeri, ¿usted es periodista? ¿Puede sacar las declaraciones? de la presidenta de la asociación del mercado central proponiendo, proponiendo al equipo de gobierno y llegando finalmente al acuerdo con su abogado también y en una comparecencia que se hizo pública es diciendo mentira. que ellos prefieren quedar, seguir su negocio en el mercado provisional de la avenida del País Valenciano y que se consolide ese mercado en un mercado definitivo le lanzo el reto, le lanzo el reto de que traiga esa, noticia, traiga esa noticia y por favor Vamos a puntualizar. A si vamos a puntualizar. Punto, de de vamos noticia, a, a puntualizar. Vamos a puntualizar. Vamos a puntualizar. Vamos a puntualizar. Escuche, escuche. Vamos a puntualizar. Los mercados. de este programa, los placeros. Que traer esta noticia aquí. Los placeros, lo que quieren, lo que quieren es tener un mercado definitivo. Los placeros, lo que quieren es tener un sitio donde los, sus. sus eh, compradores puedan venir y tener un aparcamiento, eso es lo que quieren los, los placeros, les da igual el sitio, uno u otro, les da igual, pero quieren tener un aparcamiento, tienen una, tener, quieren tener unas infraestructuras dignas, cosa que el Partido Socialista durante estos siete años no se lo ha ofrecido y no se lo ha garantizado, porque no está el parking de José María Bu, si es lo que quieren los placeros, porque aún no está. ¿Dónde está esa filosofía y esa ideología de Partido Socialista del señor Carlos González, del señor Ramón Abad, que decían que instalar un mercado provisional en una zona verde era una aberración urbanística, un pelotazo urbanístico? ¿Ahora ustedes qué pasa? ¿No, no importa eso? ¿No importa eso? ¿Esas palabras, aberración urbanística? Los placeros, nosotros nos hemos reunido infinidad de ocasiones, nos hemos reunido hace menos de una semana y nos dijeron, queremos... ...un sitio que tenga aparcamiento... ...queremos unas instalaciones nuevas... ...nos da igual el lugar... ...nos da igual el lugar... ...pero lo que no podemos hacer... ...como corporación y como ayuntamiento... ...es eliminar una zona verde... ...y hacer algo provisional... ...hacerlo algo definitivo... ...que ustedes tienen la memoria muy corta... ...que era el señor alcalde... ...el que denunció ante Fiscalía al Seprona... ...el mercado provisional... ...que es que fue el Partido Socialista... ...que decía que era un pelotazo urbanístico... Oiga, ...la instalación nervioso, del no, mercado provisional... No, no, no ...en zona verde... Tanto, de ...pero verdad. es que a ustedes... ...se les olvida... No ustedes se les olvida y ustedes como de como como bandera de la demagogia que hacen y del populismo, cuando dije Diego, digo ahora digo, es que ustedes no saben lo que dicen, es que ustedes van al viento que mejor sopla. Que ustedes no tienen proyecto. Ustedes no saben qué ciudad Ay, tenemos, cansado, qué municipio queremos. Eh, se ha cansado ya de insultar y de... No, no, no le insultaron, no es como hace usted. Y de no, no como hace usted. Tranquilícese, por favor. Los de la aberración Tran urbanística, no. lo del pelotazo urbanístico y ahora quieren hacer una zona verde, Oiga, quieren hacerlo un mercado sé que va a ser definitivo. Difícil porque lo que le voy a leer ahora le va a poner a aún todavía más nervioso. El equipo de gobierno y los placeros acercan posiciones de forma considerable, cerrando así un debate de dos décadas sobre la ubicación definitiva de las instalaciones de abastos. Se trabaja para alcanzar un acuerdo que gire en varios aspectos importantes mercado Se central. trabaja, se trabaja. No, no. Para... La primera es considerar la ubicación idónea en la actual de la Avenida de la Comunidad Valenciana. ¿Con, pero, ¿con oiga, qué condición? Pero ese es el 16, ¿con el 16 de octubre del 2021. ¿Con qué señor Ramón Abad? Le he lanzado el reto ¿Con a la conductora de, sí. de este espacio, pero. Sí, estoy buscando. Eh, la pero buscando en hemeroteca rápidamente. ¿Con ¿Con ¿qué hoy en día. señor Ramón Abad? Con que oiga, se hiciera un aparcamiento. Álmese, tranquilícese, tranquilícese, tranquilícese con que se un aparcamiento que le veo muy nervioso, yo sé que no aciertan ni una, bueno, ni en los jugados que, ni en la política, el no acierta, pero tranquilícese, bueno, el porque tema lanza, de los jugados, lanza, lanza una no mentira, lanza una mentira, y cuando se le muestra que la mentira tiene las patas muy cortas, no son capaces de Bass, rectificar, no son capaces Bass, de reaccionar, y, Bass, y se lanzan a, a, a lanzar Bass insultos improperios y sobre todo a ponerse muy nervioso tranquilícese, tranquilícese Vaz, los placeros lo que quieren es una instalación digna con aparcamiento pero si ya han llegado a un acuerdo con el equipo de gobierno para que se mantengan las instalaciones en la avenida de la comunidad valenciana ya han llegado a un acuerdo que usted ha negado cien, hace cien, cinco minutos usted está 100% pero y ahora ese. y ahora dice que los placeros ese acuerdo no vale y se tienen que ir no al antiguo mercado no, central no, no, no. lo dijo ayer su candidato y su portavoz y su alcaldable el señor pablo ruth Lo dijo señor, ayer, señor Ramón, que hay que volver al mercado central cuando son los propios placeros los que quieren quedarse en la avenida de la Comunidad Valenciana. Señor Ramón, Pero oiga, así que quieren ustedes usted alcanzar usted, el consenso señor, y luego, señor, oiga, Ramón, sobre todo los improperios de la zona verde de la avenida de la Comunidad Valenciana... Recuerde que era el señor Pablo Ruz cuando gobernaba, quien decidió que las instalaciones fueran allí. Provisionales. Recuerde siempre, Provisionales pero recuérdelo siempre, que fue se permite. su jefe, el sí, sí, señor sí, Pablo Ruz, sí, sí. el que decidió que ese mercado ¿Y el fuera que, allí. Y su jefe, bueno, y su, hoy, jefe, y hoy, no, y su hoy, jefe entre tres semanas, ¿no? de lunes a hoy por la mañana. Ya, cuando está. Por lo visto, el, el, el proyecto de Mercedes Alonso quiere romper con todo el pasado Mira, Ramón, y dicen que el proyecto de Mercedes Alonso ya no es escuche, válido escuche, y ahora Ramón. quiere decir escuche. que sí que es válido el proyecto del partido Escuche, se escuche, oiga. escuche Ramón escuche con esas escuche, con, escuche con, escuche. Con, con esas credenciales yo le pido con esas credenciales que, aprende, que aprenda no, a escuchar no, y, a y aprendo, de verdad profundidad. usted creo creo que le ha y usted no. hoy se ha levantado usted con la palabra improperio no, e insulto escuche es imposible señora conductora es imposible debatir nada es que no es que es imposible debatir nada es que deja es imposible debatir nada cuando con el ventilador en marcha, ha sido imposible debatir. Usted nada. cuando no le gusta el debate ya... No, no, no. Ya, si ya... Oiga, usted, usted ha hecho una conocemos. exposición sobre su proyecto político para las elecciones y sobre el mercado de cinco minutos y yo no le he interrumpido para nada. Sí. Le he escuchado y, con todo y, el respeto. Y, y, y cuando decir. voy yo a introducir he mi Y tengo que decir que Ramón no Abad me ha pedido que buscara en hemeroteca y el no estar eh, controlándoles pues pasa lo que pasa. Así que, Claudio, Ramón, Vamos a ir a otro tema porque de la, del mercado provisional y del mercado central pues todavía hay mucho de que debatir. Vamos con eh, la modificación y del plan general que se retiró del Pleno y que hay que ir eh, ahora a votar de forma individualizada. Se va, a, se va a votar sobre lo del mercado provisional si dejarlo en la zona verde. También se va a, se va a votar si sí, cambiar el uso del convento de la Merced para construir un hotel. El Partido Popular ya ha dicho que va a votar en contra. El PSOE, ¿tendrá el voto favorable de compromiso? Tenemos que decir que se retiró el punto del orden del día del pleno. Eh, un pleno que iba el expediente de manera conjunta se tenía que hacer un, tal y como estaba configurado ese expediente, una única votación, pero fue la junta de portavoces previa al pleno, ...a petición del concejal no adscrito y de Ciudadanos... ...quien pidió eh, la retirada de ese punto... ...para que se, en un posterior pleno, en el del mes de mayo... ...se pudiera llevar cuatro expedientes de manera individualizada... ...así eh, los grupos políticos pudieran manifestarse... ...sobre las cuatro cuestiones... ...y no englobarlas todos en un único expediente... Eh, ...así se cumplía también con una petición... ...que hizo el Grupo Municipal del Partido Popular... ...que pedía una votación individualizada de cada uno de los temas... Eh, luego, al parecer, cuando se acepta por parte del alcalde la retirada de ese punto... ...y se lleva de manera individualizada al siguiente pleno... ...ponen el grito en el cielo y dicen que aplicamos el rodillo parlamentario... ...el rodillo plenario y no sé qué cuestiones más... ...al final es que ni hasta en el consenso somos capaces de, de mostrar... ...una cara amable, una cara simpática. Se llevará al siguiente pleno las cuatro modificaciones... Eh, Nosotros desde el Grupo Socialista tenemos claro que como impulsores de esas iniciativas vamos a apoyarlas y vamos a votar favorablemente. Será el resto de los grupos de, del arco de la Corporación Municipal los que tengan que mostrar su posición y hombre, al final, eh, sobre el mercado antiguo, sobre las clarisas, sobre las zonas verdes y sobre la catalogación de los dos mercados, las clarisas y el escorchador, pues tendrá que cada grupo manifestarse y eh, saber en todo momento en qué están pensando, si en el interés general de la ciudad, si en que la ciudad mejore, si que pueda progresar, o como hemos visto ayer en el interés partidista, en el interés electoral y en adelantar un año y dos semanas las elecciones municipales, que queda muchísimo tiempo, porque un año en política, oiga, es muchísimo tiempo. Usted, usted puede seguir eh, hablando y puede seguir, lo que me sorprende es que usted siga mintiendo. No, es que, entre, no, de verdad, de no verdad entre. No, es, que, es que es muy importante explicárselo a solicitaros, explicárselo a solicitaros, vamos a decir la verdad de cronológica de estos hechos, es, llega la, la comisión y en la comisión el Partido Popular dice que estos puntos, lo, lo más adecuado es que se voten de manera separada, ¿cuál es la contestación del equipo de gobierno? Que no, que no porque los técnicos han decidido que legalmente se tiene que hacer de manera Conjunta. Uh -huh. ¿Pasa una ya, semana? ¿Y como está montado pasa, pasa, ese expediente? Pasa. Una tal, no, no, no. no los técnicos montado, dijeron no, que de manera legal pero, oiga, se usted tiene que hacer la de, manera, de, de manera conjunta. Ustedes no, usted la la tienen que toman cada punto y cada coma de lo que ustedes dicen. Y, sí, sí. y entonces llega el pleno, la junta de portavoces, perdón, uh -huh. y el alcalde se saca de debajo de la manga que dice... Ahora los puntos se tienen que hacer de manera. No preparada. se lo saca de la manga. Es a petición de no, García Ontiveros y de es que Ciudadanos. Si part... No, porque el Partido Popular una es que semana que tampoco, antes ya se lo había solicitado la Junta de Portavoces. Se lo había, había solicitado lo que allí se dijo. Fue se, señor a petición Ramón, señor, del señor Ramón. Señor, señor Ramón, escuche con eh, el apoyo de Ciudadanos. Señor Ramón. Señor Ramón, eh, Ciudadanos. Señor Ramón eh, yo tengo la versión de Ramón Abad. Claro. Eh, fue García Ontiveros comisión, comisión, quien le pidió al alcalde. Sí, pero una semana antes. ¿En ya comisión? lo pidieron? Se, se pidió. Y el argumento del equipo de gobierno fue que no se, se puede por motivos técnicos. Pero ¿vale? un tiberos... una semana después ya no sirven los, los motivos técnicos. Oh, Ahora ya son políticos. Tiene una fácil ¿Por explicación. ¿Por qué? ¿Por qué? Se lo sí, se lo voy sí. a decir yo. Pero porque tiene... ustedes iban a perder la votación. No, no, tiene una fácil explicación. Ya está. No vale. es que no hay otra. Si sí eh, es que ustedes eh... iban a perder la votación y ustedes dicen, ah, vamos a perder la votación, vamos a hacerlo de manera separada. Pero es que esa, esa modificación del plan general. Como es una zona verde, el señor alcalde ahora va a hacer, lo, vuelvo atrás, va a hacer, una, va a hacer de manera definitiva un mercado en una zona verde cuando lo calificaba la aberración urbanística de pelotazo y puso una denuncia en el Seprona. Su alcalde, su jefe de lunes a de viernes por Oye, la fue, mañana. Fue, ya de fue el grupo... Déjese ya de jefes, por favor. Ramón. Déjese ya de jefes. Sí, oiga, por favor. No, eh, eh, no, no, pero le, es que le, a mí no me sienta mal, pero vamos parece a. ver. Mire, es que se, lo, se lo dije al anterior. Portavoz suyo al señor José Navarro. Lo que pues... ha dicho usted, déjese de jefes. ¿Por qué lo dice? ¿No quiere que la No, alcalde... pero es que vamos a ver, porque es que al o sea, final es muy que... manido y es muy aburrido. Y se lo dije al anterior portavoz José Navarro, al que, por cierto, sí. parece que han defenestrado últimamente. Parece no. que ya no viene a las tertulias, aparece poco en los plenos, aparece poco en las comparecencias públicas, y cuando plenos, aparece es para estar de una manera muy desacertada. Creo, creo, pero se lo dije, pero mira, a mí el único interés que me mueven los, los, los únicos decretos, jefes que para mí es. los tengo que respetar día a día son los ciudadanos del Che, que los que me han elegido durante cuatro años ...para poder representarles en el ayuntamiento... ...esos son mis únicos jefes... ...y esas son las únicas personas... Pues ...hagales haga caso, los que me haga caso... ...punto, punto número las uno, calles? punto número dos... ...se les dijo claramente... ...el expediente tal y como iba... ...técnicamente no daba lugar... ...a una votación individualizada... ...tal y como ya estaba configurado y montado... ...el expediente, uh -huh. la única manera... ...de que se pueda individualizar esa votación... ...es retirar este expediente... Claro. ...y presentar al siguiente pleno... ...cuatro expedientes de manera individualizada... ...si al final... No, al final no, ...de una manera pragmática... No ...de una manera hizo. pragmática... ...es lo que pide el Partido Popular... ...y es claro. lo que pidió Junta de Portavoces... ...porque oiga, a usted creo que le cuentan películas... ...no le cuentan no la no, verdad, no, no, no, no, no ...y es lo que pidió el señor de principio ...desde el principio... El Cibero, desde, el principio Macrión, ...desde el principio que se inició este expediente... ...el Partido Popular solicitó que se hiciera... ...de manera separada, desde el principio y de manera reiterada lo hemos solicitado pues ahora y en comisión va de lo forma a so separada y en comisión, ahora va de perfecto, forma separada y cada uno y se el retratará pleno irá de forma separada y, y cada uno se retratará la oposición podrá mostrar totalmente y podrá cada uno se retratará en el interés general de la ciudad y que la ciudad pues... progrese, o en su único interés electoral que parece que es lo que le mueve. No, todos nos los que lo que le mueve... Los que defen defendían el mueve? patrimonio, los que defendían el patrimonio ya no lo defienden. Los que defendían las zonas verdes ya no lo defienden. Esos son ustedes. Nosotros estamos donde siempre hemos estado, defendiendo el patrimonio licitano y defendiendo las zonas verdes, ...cosa Pero que como ustedes que donde no siempre hacen. han estado. Si al final quien decidió que el mercado fuera la avenida del país valenciano. Fue Pablo Ruz cuando gobernaba con Mercedes Alonso. Usted oye, es que no escucha. No oiga, no usted, escucha oye, no usted oye, Pero Usted oye, no escucha. Han cambiado de manera decisión, provisional. También. De manera oh, provisional. De manera Quiero provisional. Que, ¿qué ustedes, es que ustedes lo quieren hacer de manera que cambió, definitiva. Que lo cambiaron ustedes. Pues oiga, porque ha habido un acuerdo con los placeros que han bueno, considerado... Vale. Pues Vaya no y tenemos que a los placeros tenemos ¿dónde, que quieren estar? ¿Dónde quieren estar ubicados? ¿Dónde quieren seguir desarrollando su negocio? Vaya, ustedes que dicen que el santo la calle. Pregúntenle pregúntele se sorprendería y Claudio Gilvar tenemos que poner el punto final del mercado provisional evidentemente es un tema muy polémico como también del convento pero por lo que han dicho ustedes conclusión el PP colocó el mercado provisional en la avenida de la libertad y ustedes en la avenida de la comunidad valenciana y ustedes el PSOE lo van a convertir en definitivo veremos veremos si se retratan en la sesión plenaria de este mes de mayo, de finales, el último lunes de, de este mes de mayo. Nosotros les agradecemos que hayan venido, Claudio Guillaver, gracias. Muchas gracias. Y por lo que ha dicho Ramón Abad, echan de menos ya a su portavoz adjunto del Partido Popular en estas tertulias. Ramón, muchísimas gracias. Muchas gracias. La Glorieta, con Rosmaría Alonso y Antonio Bazán. Was running blind like a silver line in love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 Seis minutos quedan para llegar a las diez en punto, para llegar al tiempo de las noticias. Nosotros, eh, como nos estamos acercando al día del Festival de Eurovisión, vamos con uno de los grupos pues, eh, más queridos de este festival y que han hecho historia en alguna que otra edición. Estamos hablando de ellos sí, de estos.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 Venga a verlo Automóviles Crespo, en Carretera Crevillente. Para cualquier reforma en carpintería de aluminio y PVC, confía en los mejores. Elique Marina. Distribuidores oficiales en Elche de ventanas de PVC Comerling y de la marca k -Line. Alta calidad en aluminio para el aislamiento térmico y acústico.